Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy se han cumplido 25 años del inicio del genocidio de Ruanda. Más de 800.000 personas se murieron a manos de los que tenían el poder y la minoría fue exterminada no sé creemos que eso es parte de la historia y no el mundo que facilitó esa bestialidad Y que felicito que eso ocurriera sigue existiendo y se piensa igual. Los párpitos son los mismos. La injusticia también. En poco tiempo se acabó con la vida de casi un millón de personas. Se sigue eh, pasando en el mundo cosas eh, terribles, aunque no se dan estas matazas en tan poco tiempo. Eso solo ha ocurrido en el genocidio en Armenia, el holocausto nazi y el genocidio de Ruanda. Se ha informado más. Eh, ...de los veinticinco años de estabilidad que cuando la tragedia tuvo lugar... ...pero al mundo rico sigue sin importarle. Se pasó por alto como se pasara por alto que tan solo haya habido un mandatario de los países ricos... ...un mandatario de los países ricos en los recordatorios que se han efectuado en Ruanda. Solo uno, repito, solo uno... Cuando ocurrió, todos echaron las manos a la cabeza, pero era solo por salir en la foto, postureo, puro postureo. La verdad es que solo ha habido un mandatario internacional, un mandatario de los países ricos, en el recordatorio oficial del genocidio, del inicio del genocidio de Ruanda. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de la parte técnica, tenemos a nuestro técnico, a eh, Sergio Monforte en la parte técnica, Javier Essevillano en redacción, Silvia Casasola en la coordinación y muchas cosas eh, que os vamos a contar esta noche. Monforte y Miguel Jurado, los dos están al frente de la parte técnica junto a nosotros esta noche. Una noche que como todos los domingos por la noche, madrugada del lunes, eh, tenemos Tertulia Zarracero. Y una etiqueta con todos vosotros. En Twitter estamos Almodía Rosavientos, Almodía Rosavientos. Tertulia Zarracero con Mado Martínez, eh, con Manuel Carrollal, con Juan José Sánchez ir en busca de nuevos modelos para explicar algo sobre la vida extraterrestre, quizá nos planteamos algo más el, mal el asunto, quizá no nos hemos parado a pensar lo suficiente en si quizá somos un zoológico de ellos, un zoológico de los alienígenas. Lo hemos sabido ahora, siguen apareciendo documentos y datos que nos sirven para reconstruir el pasado, Hoy hemos eh, conocido una especie de ejército que existió en el pasado y vamos a hablar sobre ese asunto, un ejército de personas dotadas de un sexto sentido. Bien, vamos a contar algo que demuestra la poca vergüenza que tienen algunos. Esta semana se ha conocido la existencia de terapias y cursos para sanar la homosexualidad. Se la organizaba el Arzobispado de Alcalá. Y una de las cosas que se preguntaba la gente que asistía era si practicaban el espiritismo. Decían y les preguntaban si habían hecho alguna vez la ouija. Como si eso fuera un indicativo de que podían ser homosexuales. Laura Facolara nos hablará en Los Ecos del Pasado de lugares mágicos, misteriosos, encantados en Puerto Rico. Tendremos Mujeres con Historias y Vacasasola nos hablará del caso de la abuela roja espía y sobre el autismo. Se ha celebrado el Día Internacional del Autismo en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. ¡Ah! y un minutos. Comenzamos. La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. La zona cero. de San Latero, en la Rosa de los Vientos, eh. comado Martínez, eh. muy buenas Madone. Buenas, hello. con Juanjo Sánchez Toro, muy buenas, qué hola, tal Juanjo, ¿qué tal? Muy bien. Hola, hola, y con Manuel Carveal, qué tal, hola, qué tal, homosexual, <risa> sí. tú eh, has <risa> hecho espiritismo alguna vez, ¿no? Yo no. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, entonces eres un machote. <risa> sí. Entonces, vamos, ¿qué <risa> dicen por ahí. Oye, esta semana se ha conocido la existencia, en primer lugar. Es una cosa, bueno, lo vamos a hablar después, ¿te parece? Eh, a vamos aguántate la con... anquina. Sí, aunque... sí, sí, sí, <risa> eh, Pero es que genera mucha, es que hay que ser muy idiota para pensar esto, ¿eh? Pero, pero mucho. Con sí. la Iglesia hemos topado. Eh, pues da igual con lo que hayamos topado. Eh, sé que hemos eh, topado con estúpidos. Pero bueno, eh, háblanos eh, de ese ejército secreto. Sí, empezamos. Del de, de sexto sentido, de dotados psíquicos. Wow, qué historia. Eh, esto es como, como volver al pasado, porque en realidad, aunque los primeros fueron los checoslovacos, es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética comenzó a jugar, a experimentar. De, de hecho, dedicó muchos recursos a investigar las posibilidades en el ámbito del espionaje de las capacidades psíquicas de las presuntas capacidades psíquicas y cuando los americanos se enteraron les entró una paranoia terrible porque pensaban que podían estar indefensos ante esos nuevos instrumentos de espionaje del extinto KGB Y ellos también dedicaron durante décadas millones y millones de dólares a investigar, a intentar explotar desde el punto de vista militar las capacidades psíquicas. De hecho, desde enero de 2017 eh, podemos consultar ya millones de documentos desclasificados sobre cosas como el proyecto Stargate o el MK Ultra y tantas cosas de las que hemos hablado. Y si recordáis, hace, hace un par de meses aproximadamente yo os traje a esta mesa una, una, una noticia sobre el presupuesto millonario que había destinado el gobierno norteamericano recientemente a una división de inteligencia de la marina norteamericana para explotar las capacidades psíquicas en el campo de batalla. Uh -huh. Esto es algo que estaba ocurriendo ahora. Pues parece que ahora es al, al revés y que ahora al rebufo de esta, de esta noticia, eh, los rusos han vuelto a poner las pilas. Y esta semana, el diario El País, que es poco sospechoso de hacer apología de causas paranormales, publicaba, se hacía eco, más bien, Y, y no solo se hacía eco, sino que a, eh, ahondaba en, la, en, en esta información de un artículo publicado en una revista oficial del ejército ruso, firmado por un coronel del ejército ruso en la reserva, Nikolai Poroskov, en el que afirmaba que en la actualidad existe todo un ejército, todo un comando, toda una división en las fuerzas armadas rusas, de psíquicos, de telépatas, de individuos que han sido entrenados para utilizar su, su percepción extrasensorial en el, ámbito, en el ámbito militar. Asegura este Coronel Poroskov que estas técnicas de combate paranormal ya fueron utilizados en la guerra de Chechenia, que es relativamente, cercana. relativamente reciente. Y la autora de este artículo, que es María Sanquillo, Eh, ...se puso en contacto con varias de las fuentes citadas en este reportaje... ...porque le parecía realmente increíble... ...tanto con los defensores como con los detractores... ...porque como era previsible... Eh, ...afirmaciones como estas... ...que hace este coronel ruso... ...diciendo que estas técnicas... Eh, ...pueden utilizarse para tratar heridas de batalla... ...para interrogar a prisioneros... ...para, dice, dar órdenes a los delfines... Me imagino que serán delfines eh, Entrenados. utilizados para con fines militares, ¿no?, por desgracia. Pues esto ha despertado las iras de algunos eh, científicos soviéticos profundamente escépticos con esto de lo paranormal. ...como Yevgeny Alessandrov, que es el jefe de la Comisión de la Lucha contra la Pseudociencia de la Academia Rusa de Ciencias. Que ya, ya nos podemos imaginar por dónde va, ¿no?, de qué picojea con este, con este encabezado. Y él ha, ha entrado en cólera ante estas afirmaciones porque asegura que convierten a, al ejército ruso en el hazmerreír de la opinión pública internacional... Y eh, cuando la periodista del país se puso en contacto con él, bueno, pues ha, ha sido muy generoso con los calificativos hacia, hacia el autor de este artículo. Sin embargo, otro coronel en la reserva, eh, Anatoly Macbichuk, o algo así, responsable de la revista Soldados de Rusia, asegura que estas técnicas se siguen utilizando en la, en la actualidad, Que las investigaciones sobre, sobre ese tipo de posibilidades empezaron después de la Segunda Guerra Mundial, que se obtuvieron, es cierto, muchos intentos fallidos, pero que existían casos en que habían sido realmente útiles y justifica la inclusión de este, de este artículo tan sorprendente en una revista oficial con una tirada de 10.000 ejemplares que se distribuye fundamentalmente entre las Fuerzas Armadas Soviéticas, subrayando además que, como dice el coronel Poroskov, el autor del artículo, eh, aparentemente, o según afirma este otro coronel, Eh, ellos obtuvieron resultados satisfactorios en intentos de leer un documento encerrado en una caja fuerte, en un idioma que no hablaban... ...en identificar a terroristas o a candidatos a terroristas... ...en fin, pon una serie de ejemplos, ¿no? O sea que parece que la historia es cíclica... ...y volvemos a los tiempos de la Guerra Fría... ...en que de nuevo los supuestos psíquicos... ...vuelven a estar al servicio del espionaje, ¿no? Si esto es así, vamos a tener en un futuro cercano... ...una cantidad de titulares de los más divertidos y sorprendentes. Lo que pasa es que la, la parapsicología rusa... Es un, ...tiene una historia un tanto singular porque después de, de la llegada de Stalin, o durante la llegada de Stalin, se prohibió, porque todo lo que tenía que ver con la parapsicología era una manera casi de ir en contra de los principios del materialismo de, que reivindicaba, que es uno de los fundamentos del, del comunismo, porque de alguna forma se estaba tratando de decir que el ser humano, como que tenía una serie de campos ahí trascendentes, una dimensión trascendente, ...que prácticamente dentro del comunismo pues podría ser una herejía. Entonces, eh, como digo, durante mucho tiempo nadie estuvo estudiando esto de, de la parapsicología... ...o se buscaron determinados subterfugios para poder estudiarlo... ...hasta que ocurre una cosa en muy, muy singular y que parece que está bastante bien documentada... ...que es a principios de los años 60, una publicación francesa que era Ciencia y Vida, saca un artículo hablando de que los norteamericanos han hecho una prueba de telepatía con un submarino atómico que es el Nautilus ¿no? que es muy conocido ese, ese incidente Eso eh, llega a oídos de, de la Unión Soviética y ahí hay un profesor que estaba muy interesado en desarrollar este, este campo, pero nunca había podido hacerlo. Y encontró la excusa perfecta, dado que el enemigo de la Guerra Fría pues, estaba haciéndolo, para poder reivindicarse dentro de la Unión Soviética y poderlo llevar a cabo. que Era el, el profesor Basilev que estaba trabajando en el Instituto de, de ciencia del Cerebro de, de Leningrado. Y eso le dio la coartada perfecta para poder recibir ya subvenciones del Estado y empezar a hacer una línea de, de investigación. El problema es que ese experimento de Nautilus, ese experimento telepático, nunca lo llevaron a hacer, nunca lo hicieron realmente los Estados Unidos. Hay algunos que hablan de que incluso pudo ser una especie de de ejercicio de desinformación para provocar precisamente ese interés en la Unión Soviética y que dedicaran fondos a investigar algo que no iba a ninguna parte. Pero más bien, parece todo lo contrario porque cuanto se enteraron los norteamericanos de que los soviéticos estaban investigando para psicología ellos sacaron el programa Stargate. O sea que se dio aquí como un extraño cruce, ¿no?, de, del gato y el ratón, de persiguiéndose, y a partir de ahí surge el programa Stargate. Sin embargo, y, y, y estas, había... Insistimos, eh, por lo que dices, eh, no son informaciones sobre algo que ocurrió en el pasado. No, documentos sobre eh, que hemos hablado en alguna ocasión, en la Guerra Fría se hizo esto, se hizo aquello, se investigó esto, se investigó aquello no estamos hablando ya de cuando Rusia, Rusia no es la US ¿no? claro, pero hay mucho más porque eh, es cierto bueno, que, que, que hay por un lado un apoyo institucional a personajes como Vasiliev, que ya anteriormente él investigaba a título personal sí. en la universidad, de hecho, él fue el principal el descubridor, digamos, de Nina Kulajina, que fue el caso más emblemático, probablemente, de la historia de la parapsicología rusa, aunque ellos le llamen psicotrónica, claro. que parece que es una cosa diferente para parecer más serios, ¿no? Pero es verdad que hay anécdotas muy divertidas con el problema de la ideología, porque, por ejemplo, cuando a las fuerzas armadas eh, rusas, a los comandos de, de élite, le, se les instruía en artes marciales para la lucha cuerpo a cuerpo, surgió una gran polémica en el Kremlin porque consideraba que se estaba imponiendo una filosofía no comunista, una filosofía importada de oriente que no, no era fin a los principios dogmáticos ¿no? de, del comunismo ruso y entonces en la época de la guerra de Chechenia precisamente se inició una iniciativa curiosísima que era aplicar La tensigridad de Carlos Castaneda, los, los llamados pases mágicos, como Arthur... No os diáis porque menciona a Castaneda. No, no, no. no. Tenía Era que para salir, crea, que ya hacía no mucho que no lo mencionaba. Yo me reía para crear ambiente, nada más. <ríe> y llegó a crearse una, una escuela de tensigridad <ríe> oficial, dependiente del Kremlin, para utilizar esos movimientos que en realidad también vienen de las artes marciales, como una disciplina marcial, hasta que a alguien se le ocurrió decir que esto de enseñarle a los soldados rusos algo que venía importado del imperialismo capitalista eh, americano, pues tampoco estaba muy bien visto. ¿no? Lo Entonces que... siempre ha habido un interés muy grande, pero es verdad que el tema de la ideología pues ha limitado mucho las Lo cosas. Lo que pasa es que yo creo que, por, por ejemplo, ahora que ya tenemos toda la documentación, o bueno, gran parte de la documentación desclasificada del proyecto Stargate, podemos entrar un poco en las mmm, cabezas pensantes de los que estaban participando allí, en ella, y es cierto que todo arranca con una gran obsesión con lo que está haciendo la, la Unión Soviética, hay un informe que es muy interesante, que está hecho no por la CIA sino por la DIA, ¿no? por la, Servicio de inteligencia, la agencia de inteligencia de la defensa que se dedica precisamente a eso, a analizar cuál es el estado de la parapsicología rusa minuciosamente, te cuenta toda esta historia que, que os he comentado con mucho detalle, niegan el caso del Nautilus, que ellos tuvieran nada que ver y es un informe clasificado, secreto que luego ya se ha, se ha liberado Y efectivamente hacer un repaso de toda la bibliografía, de todos los contactos. Y claro, yo mmm, tengo mis dudas de realmente hasta qué punto pudieron llegar los soviéticos a hacer algo importante, más allá de Basile, más allá de muchos institutos que seguro que fueron subvencionados, porque por ejemplo, cuando nosotros en, en el Ojo Crítico, que, que tú diriges Manuel, eh, publicamos el, el, las actas del juicio ¿no? lo que sería el sumario del juicio a Nina Kulayina, que fue juzgada para ver si realmente tenía capacidades extraordinarias o no. Bueno, mm. en realidad fue ella la que puso la denuncia, que es lo, lo extraordinario de esta historia. Para para ella era es una de que la que tenía las facultades psíquicas, fue la que puso eh, la, claro, para, la para denuncia. Claro, para entendernos de una forma muy superficial, sería como Uri Geller, pero a lo bestia. sí Pero muy a lo bestia. Y Ay. como pusieron en juicio sus capacidades psíquicas pues ella denunció al periódico que la acusaba de fraude, que esto es algo insólito, ¿no? I, inaudito. Normalmente cuando un psíquico se sienta en el estrado es porque lo han acusado de estafa, no, no al revés. No, pues decía que cuando tú ves ese sumario, los testigos que ella va aportando no son realmente, y no se llega a hablar realmente como que la KGB o algún tipo de institución, organismo secreto soviético la está investigando. ¿No? Todo queda más bien dentro de, de lo que es el entorno académico, Pero a mí no me dio la impresión, por esos testigos, que y realmente militar. hubiera ahí como el ejército... Y militar, pero por una razón, no por, no por el tema que tú dices, evidentemente, sino porque ella fue una heroína de guerra. Ella con quince años se alistó sí. a, a, a la resistencia, digamos, cuando la invasión de los nazis a, a Stalingrado y ella combatió era, tenía varias condecoraciones entonces en el juicio declararon varios militares varios generales y demás pero más por esa Exacto. vinculación por la biografía ah, digamos señor. militar que había hecho pero por eso digo que más que como si hubiera que realmente yo pienso que si la Unión Soviética hubiera tenido un programa secreto eh, para investigar la parapsicología hombre yo creo que hubiera captado directamente a Nina Kulayina hombre, vale yo, yo estoy, entiendo la a mí me surgen pero, las dudas en cosa, ese sumario ¿no? si muy realmente raro han gastado tantísimo dinero si llevan tantos años insistiendo una y otra vez en, en explotar las capacidades psíquicas, si los americanos han hecho lo mismo aunque oficialmente hayan cerrado todos los programas, ahora descubrimos que la marina americana sigue invirtiendo dinero en eso el tema del programa OVNI del Pentágono, ¿o son realmente imbéciles? Que de todas formas yo que, que yo quería esperanzo. meter un, un factor nuevo eh, volviendo al origen de la noticia no sé no sé si tenéis algún conocimiento de que estén desarrollando algo tecnológicamente que ahora sabemos que hay muchas cosas para el tema del transhumanismo ¿no? para potenciar Entonces, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de unos posibles soldados que tengan esas capacidades telepáticas, ¿se puede estar utilizando alguna tecnología que les ayude a ampliar esas capacidades? Eh, a ver, sabiendo los conocimientos que tenemos ahora claro las do, la dos potencias yo creo que están desarrollando y trabajan sobre el tema de los supersoldados que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones claro, yo, mira, además un poco contestando lo que decís, de, si realmente hay todo ese chorro de dinero con el que sufragan todos este tipo de casos o de, de investigaciones, realmente investigar en parapsicología a este nivel es muy barato O sea, yo creo que fueron, el Stargate creo que se calculó, creo que fueron en 20 años más o menos unos 20 millones de dólares lo que se invirtió, que nos puede parecer mucho, pero ¿cuánto cuesta un caza? Solamente un caza, ¿cuánto cuesta un tanque? Realmente es que es comparado con toda esa investigación es muy barato y si encima tú crees que te puede dar un fruto, pues tienen mucho dinero Estados Unidos, mucho dinero tenía eh, hasta cierto punto la Unión Soviética para poder dedicar a esto que, oye, en un momento dado puede darle un rendimiento inesperado, ¿no? Y, de hecho, eh, involucraron a muchos de los espías psíquicos en, en operativos, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que... ¿Por qué se optó y por qué fracasó Stargate? Que imagino que es un poco por lo que puede también pasar en la, pasar en la Unión Soviética. Bueno, aparte de, del derrumbe ¿no? que, que tuvo. Porque realmente buscan sistemas más fiables. Y la tecnología, que es lo que tú comentabas, Silvia, es más fiable en ese sentido que los espías psíquicos. O sea, tú tienes un satélite... Y es mucho más fiable que una persona que no sabes al final si lo que te, cuando está desplazando su conciencia por el planeta te está dando una información veraz o no. Entonces al final apostaron por sistemas de ese tipo. Yo hace poco he estado leyendo también un informe desclasificado de, sobre eh, eh, investigación que eran, atentos porque fue el laboratorio de Rhein, de uno de los padres de la parapsicología, adiestrando perros para detectar minas a través de percepción extrasensorial y eso lo financió el, el, el ejército de los Estados Unidos y desecharon ese intento porque se daban cuenta de que era preferible un buen detector de metales o de otros materiales que utilizar perros porque pero, no la misma no la pero investigaron claro. quiero decir que ellos apuestan pero quiero decir que es más barato ¿eh? es bastante más barato que el otro ¿Sí? Lo pasa que el otro es más fiable, claro, si das con una buena tecnología. O pero... eso, o que se quedaron sin perros al hacer las pruebas. ¿verdad? Qué, qué, qué, qué bruto. Vale, no, pues porque so... de momento... ¿Cómo te crees que lo hacen? No, ¿Eh? tienen, tienen perros con, con olfato, claro, que sí que las detectan ¿sí, también. Con olfato sobre todo. Con el olfato quiere decir, no, y también con... Bueno, con, eh, es un tema un poco curioso, pero viendo, viendo si está removido el suelo y tal, también lo utiliza el perro, su es sistema de detección. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto. Onda Cero, la información, y después continuar la rosa de los vientos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en las rosas vientos y eh, continuamos en las sintonías de Onda Cero y continuamos eh, contando noticias y contando informaciones. La siguiente no nos eh, la va a contar eh, Mado Martínez, eh, lo decíamos al comienzo. ¿Qué pasaría si somos un zoológico de ellos? La teoría de la hipótesis eh, zoológica no se ha exprimido demasiado pero nos remonta incluso a pensadores eh, de tiempos eh, antiguos eh, muy buenos eh, eh, y que Quizás se ha olvidado un poco lo que decía. Mado Martínez. Sí, yo recuerdo que hace años una amiga mía peruana, cuyo padre además fue cofundador de un famoso grupo de contactados y un grupo posteriormente extendido, pero que el hombre continuó estudiando y era bastante aficionado a la ufología y a los extraterrestres, me dijo, mi padre dice que somos como vacas para los extraterrestres, que vienen a observarnos de vez en cuando como los científicos, los documentalistas y los amantes de la naturaleza. ¿Y qué decía esto? Más o menos que, según su padre, los extraterrestres eran algo así como Félix Rodríguez de la Fuente haciendo documentales con nosotros, un equipo de biólogos marinos controlando la población de focas humanas y que nadie se dé por aludido por lo de focas humanas. Pero, bueno, es esta metáfora la que viene un poco a significar esto. Y se trata de una teoría que se llama la teoría del zoo, galáctico y como todos los años se celebra una reunión del METI, el Messaging Extraterrestrial Intelligence en París, pues este año en nuestro vecino país francés se han preguntado qué es la vida desde una perspectiva extraterrestre pero también les ha dado tiempo a hacerse todo tipo de preguntas, algunas de ellas loquísimas y entre ellas si acaso no estaremos viviendo en un zoo galáctico. Es una teoría interesante en su desarrollo pues Lo que plantea es la posibilidad de que los alienígenas de existir podrían estar vigilándonos y protegiéndonos, las dos cosas. ¿no? Como explicaba Florence Pauling, que es eh, una de las fundadoras, una de las que está en la junta directiva del METI. ¿Por qué se ocultan de nosotros? Bien, pues eh, según estas teorías, para no influir en nuestro comportamiento o desarrollo, en definitiva, para no contaminarnos culturalmente, no desde lo que podríamos considerar un punto de vista antropológico. Según esta teoría, podría haber equipos automáticos de vigilancia rastreando y controlando a la población humana del planeta Tierra Y me imagino ya de paso a otras especies también, ¿no? Y de toda la biodiversidad que hay en, en el planeta Tierra, que siempre pensamos que somos el ombligo del mundo. Y lo que Jean-Pierre Rospers dijo, porque él es director de investigación en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica Francés y coordinador del METI, eh, él lo que hizo fue ir un poquito más allá y decir que eh nos tienen además en una especie de cuarentena galáctica, es decir ellos eh, nos consideran como una especie alborotadora ¿no? un <ríe> poco salvajillos entre comillas y nos tienen ahí como, como decir que nadie contacte con ellos, que nadie diga nada, que nadie los toque, ¿no? como, como bueno como podrían estar eh, otros eh, grupos, eh, para hacer una metáfora a comparación, humanos estar controlando otras poblaciones de otras especies en el planeta y siempre sin interferir y sin, eh, bueno, pues sin sin intentar alterar sus ecosistemas y sus hábitats y sus modos de vida. O sea que somos un parque temático ¿no? para los extraterrestres más o menos. Y esa es la teoría que somos como, bueno, pues para lo que era, para, para, para lo que puede ser para un científico lo que puede ser para un documentalista lo que puede ser para nosotros, lo que hacemos para preservar esas especies que a veces también están en extinción y que, bueno pues esas comunidades de, de, de primates o de orangutanes o de focas o de lo que sea, ¿no? Porque nosotros no... los observamos, los controlamos, los anillamos los, los rastreamos cat, cat, eh, claro, pero no es, eh, no sería muy diferente a lo que hacemos eh. el problema claro. es eh, hacer las cosas eh, como ética, eh, pero eso es otra cosa de otro asunto. Eh, es uh -huh. lógico que, que si ellos están aquí, si vienen eh, son superiores eh, al menos en el desarrollo tecnológico y es eh, lógico hasta cierto punto que utilicen eh, técnicas que nosotros utilizamos con Con, ...con otros animales, ¿no? No, y entre nosotros, con los no contactados. Cuando hacemos hablamos de claro, poblaciones claro. no contactadas... ...también se les trata de, de mirar <risa> a distancia... ...de mantenerlas ahí en un sistema... <risa> ...o en un ecosistema. Pero a mí también esto me, me recuerda que... bueno, ...dentro de lo que es la ufología... ...esta es una de las teorías también que se maneja mucho... ...dentro de determinadas corrientes. Por ejemplo, dentro de la zoopolítica... ...esto de, del zoocósmico, cósmico, lo que pasa es que también... ...no de una manera tan amable... Como, como ha estado comentando Mado, sino que ahí es, por ejemplo, pues el caso Salvador Freisedo siempre ha comentado que somos criaturas de, de unos seres del espacio exterior y que realmente somos su laboratorio y nos lo han creado y quieren como, ver incluso cómo evolucionamos. y define como la granja humana, que exacto. es el título de uno de sus libros más representativos. Y que vendría a ser algo parecido a esta, a esta teoría. Con Almadía rosaventos en Twitter en mensajes de la gente, de nuestros oyentes sobre este asunto. Noticias Soundwalker, pues a mi la teoría de el zoo me parece una hipótesis muy válida y de ese nos dice pues yo no creo que seamos un zoo para los extraterrestres, en cualquier caso somos un circo Sí, bueno, hay, hay, que, que es hay, muy también, bueno este comentario pero eso lo hago ¿eh? también, pues mira, es que es algo, está un poco relacionado porque hay también otras corrientes dentro de la ufología que lo que dicen, que son más espiritualistas es que efectivamente estamos dentro de una especie de zoo cósmico en una reserva y están esperando a que evolucionemos Incluso que a veces nos pueden haber cogido nos están observando a distancia una confederación galáctica, eh, nos está mirando a distancia porque desde que tenemos la bomba atómica, o sea, tienen son miedo. los culpables de todo bueno, claro, aquí es que estamos es que proyectando daño, también, está... estamos proyectando muchas cuestiones de la propia religión mm. claro. es que estamos yendo para atrás, con lo cual ya la evolución está muy complicada ¿eh? pero ellos lo que comentan es que desde que descubrimos la, la bomba atómica, desde que inventamos la bomba atómica, pues nos hemos convertido en seres peligrosos, entonces conviene que evolucionemos espiritualmente para poder ingresar en esa confederación galáctica, donde hay unos valores y una ética muy superior a la que nosotros tenemos y por lo tanto todavía no, no estamos en condiciones de, de igualarnos, hay Y otros, en cambio, que ven esa confederación galáctica de una manera muy distinta, como muy negativa y con, con, con especies extraterrestres en conflicto. Eh, hablando de desarrollo espiritual, de creencias, de cosas que se están descubriendo... Aunque nos eh, volvemos eh, muy atrás en el tiempo, pero es una aportación extraordinaria estos eh, descubrimientos, estos hallazgos en el lago Titicaca, Perú, en Bo Perú Bolivia, eh, que nos ayudan a comprender mucho más sobre los incas y mucho más sobre la espiritualidad de los incas. Pues si sí, es un descubrimiento que, que ahora mismo ha salido, se acaba de publicar, muy bueno que ahora lo comento, pero antes de que se me olvide, para que no se me pase. Ayer estuve en Talavera porque me invitaron a unas jornadas de misterio tuvimos allí varios además amigos de la Rosa de los Vientos, como Jesús Ortega, como David Cuevas, y además me dieron muchos recuerdos para vosotros, varios rosaventeros, como pues Mami, Marga, eh, Ángel, y luego, bueno, muy atentos a lo que está ocurriendo en Talavera, porque va a dar mucho que hablar. Allí hay gente con muchísimo talento, con muchísima calidad humana pasamos sensacional y yo creo que, bueno, van a hacer cosas muy muy interesantes próximamente, así que desde aquí mi, mi agradecimiento y ya digo, el recuerdo y el abrazo que, que me enviaron para vosotros Te hemos emocionado, pues emocionado volver a la iglesia, eh, se te nota <risa> Sí, es que justo donde estuve, se celebraban las jornadas fue en una iglesia de la iglesia de Salvador del siglo XII, absolutamente espectacular espectacular, está el... bien sí, conservada Sí, sí, no ya más claro, dando las conferencias con la gente y bueno, estuvo fabuloso eh, ¿Les, les, les llaman bueno. sí. <risa> <risa> <risa> esas <risa> conferencias? que Bueno, esta hace... era un poco, poco distinta. ¿Sí? Pero estuvimos hablando de ufología, de, de por ejemplo, de ufólogos con, con Sotana. De, bueno, y de, oye, la y estrella de Belén, influía. cuando nos habla el cura de la estrella de Belén, ¿está hablando de ufología o no? Pues igual sí. Para Mira, para algunos de estos ufólogos, sí. Claro. sí. Pues si le preguntas a Salvador Freixado, lo tiene clarísimo. Que, Hombre, que eso evidente, sea, sí. y yo también. Sí, pues fíjate. Y luego, bueno, volviendo a lo del lago Titicaca, es, eh, como decíamos, hay una... se ha hecho Bueno, sabéis que el lago está... desde En principio se pensaba que desde época de los incas, fundamentalmente, pues ha sido un santuario en el cual se han ido haciendo determinadas ofrendas y esas ofrendas, con diferentes objetos que ahora para nosotros son arqueológicos, pues eh, han ido quedando en el fondo del lago, entonces se han hecho muchísimas excavaciones subacuáticas hasta el punto de que ahora mismo Bolivia se está planteando hacer un museo con todo lo que se está recopilando del fondo del lago Titicaca, ¿no? Hay por lo menos 24 sitios arqueológicos sumergidos y lo más interesante es que, como la, la, aunque la gran mayoría pertenecen a la época de los incas que lo tenían como un gran santuario y por lo tanto nos iríamos pues, en torno al siglo XIV, siglo Eh, 13 de, después de Cristo. Sin embargo, lo interesante es que ahora hay un yacimiento que se unos restos que se encontraron en el año 2013 y se han estado estudiando durante todo este tiempo hasta que ahora acaban de publicarse los resultados eh, en la revista de, de Actas de, de la Academia de las Ciencias de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Y ahí lo que han descubierto es que estos restos realmente pertenecen a la cultura de Tiahuanaco, que como también sabemos es una de las más emblemáticas, una que tuvo en el epicentro en esta, en esta zona de los Andes, y que además es muy enigmática porque sabemos que es anterior a la época de los incas, pero hay muchísimos todavía... Eh, dudas, muchísimos enigmas por descubrir, ¿no? sobre todo lo referente a qué, qué pensaban y en qué creían. Y esto, pues bueno, parece que puede dar algunas pistas porque uno de los elementos que más está intrigando siempre a esta cultura es que se sabe que el nacimiento de, de esta civilización eh, de Tiahuanaco surge en este lugar, surge en torno al lago de Ticaca, pero se expande y llega prácticamente a la costa. Uh -huh. eh, la cuestión está en por qué. Esto que seguramente por allí, en estas alturas, había muchas pequeñas comunidades locales con sus caciques y ninguna tenía por qué desarrollar o sobresalir por, el, por encima de las demás, ¿cómo es posible que de pronto una que no tiene tampoco mayor alcance tecnológico ni mayor nivel eh, cultural que el resto en principio, bueno, se hace dominante? ¿Eso a qué, a qué se debe? ¿no? Porque es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con Roma. Tú analizas la historia de Roma y en principio tienes ahí una pequeña eh, ciudad, un pequeño enclave que es muy similar a lo que tienes alrededor y de pronto ese consigue dar con una serie de de. Bueno, de, de instrumentos, de herramientas para desenvolverse que no, no no tienen el resto y al final se convierte en el Imperio Romano ¿no? Bueno, pues algo parecido pasa con lo de Tiaguanaco y creen que este hallazgo puede dar alguna pista de esa gran evolución lo que se ha descubierto allí es una serie de, de objetos en el fondo de una de las islas porque el lago Titicaca tiene un, una especie de. tiene como pequeñas islas allí hay una, unos arrecifes Y entonces, bueno, en uno de ellos se han encontrado un conjunto de, de artefactos arqueológicos que además estaban, parece que bien, eh, unidos, ¿no? Y todos dentro de, de... pertenecerían al mismo momento histórico. Compuesto, por ejemplo, os digo así, alguno de los elementos más destacados. Había dos medallones de, de oro que tenían representado una especie de figura de un híbrido mitológico que sería, que combinaría al puma y la llama. También han encontrado restos de varios animales que se entiende que fueron sacrificados en esta ofrenda que se lanzó al, al lago. Eh, eso, dentro de esos animales habría llamas, llamas que algunas también parecían y huesos de diferentes eh, de otros animales que parece que tenían restos eh, carbonizados, o sea, que seguramente fueron consumidos en alguna ceremonia, en algún ritual. El carbono 14, precisamente de estos restos orgánicos, ha permitido datar el todo el conjunto de hallazgos en torno al siglo VIII y siglo XI. Y luego también hay unos moluscos, unas conchas, que se sabe que proceden forzosamente de la zona del Ecuador, que está como a unos casi 2.000 kilómetros de, del lugar. Entonces nos está diciendo que estamos ante una ceremonia muy compleja y sobre todo muy cara, porque tanto sacrificar una llama como tener, como ocurre aquí, elementos como medallones de oro como por ejemplo esas conchas que proceden de un lugar tan lejos indica que estamos hablando de comercio, estamos hablando, como digo de una, de una inversión que al fin y al cabo es un desperdicio entre, en sentido, digamos, materiales, pero no simbólicos porque tú lo echas al fondo del lago y te olvidas de ello y tiene mucho coste. Entonces la cuestión está en lo que se te va, digamos en, en capital material lo tienes que recuperar en capital simbólico. ¿no? Y es ahí donde ellos creen que puede estar la clave de cómo consiguieron empezar a, a extender el, el imperio de o ¿no? la civilización de Tiaguanaco, por, por todo este territorio. Y ahí es donde ellos creen que estamos justo en ese momento de transición. Piensan que, de alguna manera, lo que antes eran diferencias creencias locales, cada comunidad, pequeña comunidad, cada etnia pues creía en sus dioses, o vivía la, la religiosidad de una manera muy autónoma, Seguramente aquí en el lago Titicaca lo que se hizo fue una especie de santuario que se convirtiera en centro procesional porque entienden que luego al igual que ocurrió luego con el imperio inca las procesiones todo lo que eran estos caminos de peregrinación realmente eran estructuras de estado tenían el mismo efecto obligaban a que toda la gente participara en ellos y era una manera también de limar diferencias lo que an los que antes eran distintos en sus creencias participan de un rito común, por ejemplo, pues sería el equivalente a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el mundo griego, donde teníamos diferentes ciudades-estado, pero todas participaban dentro de, de la misma actividad religiosa, que los Juegos Olímpicos no solamente eran deportivos, ¿no? sino que estaban enfocados a, a la divinidad. Pues aquí piensan que sería algo parecido, y este hallazgo vendría un poco a marcar ese punto de transición, ese momento en el cual algo que es mmm, un santuario local, donde cada uno lo gestionaba, cada una de las comunidades que están en la orilla del lago, pues lo, se relacionaría con ese lago sagrado de una determinada manera, empiezan a eh, uniformar esas creencias, esas prácticas, y prueba de ello sería este conjunto de, de, de restos, eh, ahora mismo, eh, desenterrados del fondo del lago, que demuestran, como digo, ya contactos muy amplios en el tiempo y además de, de gran valor. ¿no? Entonces, bueno, como digo, el siguiente paso es seguir haciendo excavaciones en el lago y finalmente... Montar este museo en Bolivia, que tiene aquí en la zona, que tiene que ser un museo pues, bueno, bastante espectacular a la luz de todo lo que, lo que hay ahí, ¿no? Y encima que, que está marcado muy bien las distintas etapas, porque no solamente hablamos de Caguanaco, sino que hablamos también de, de luego del Perio ¿no? Bueno. Bueno. Está claro que esa zona siempre ha estado así, con ese lago, porque sabéis que a lo largo de los años muchas veces zonas que a lo mejor eran desérticas se convierten en unas zonas con, no sé, con caudal de agua, o sea, que si está demostrado que pasados los años siempre se ha mantenido así, está claro que han depositado esas, sí, siempre, siempre esos ha sido objetos zona, ahí dentro. Una zona continua, pero luego hay Hombre, una... sí sabemos que hay restos y evidencia de mucha presencia de, de antiguas civilizaciones que consideraban a ese lago algo parecido a un lago sagrado sí, como una, bueno, y, y seguramente lo que dice esta información es que los incas lo consideraron sagrado divino, quizá por su altura quizá por una serie de cosas pero que ya era de antes exacto sí, o sea ellos incas. heredan un lugar ellos entienden que hay una sacralidad y la vuelven y la gestionan a partir de un nuevo poder que es lo que ha ocurrido sí. lo que ocurre por ejemplo con muchos templos paganos bueno y si nos vamos aquí a, al mundo cristiano es muy habitual tener un yacimiento megalítico o un dolmen, a lo mejor, bueno, aquí en Asturias eh, lo tenemos, todo. tenemos un dolmen justo debajo de una iglesia que luego se eh, levanta en la época de, exacto, la, utilizan, de la cristianización claro, eh, muchas iglesias están construidas sobre lugares que ya eran sagrados y mágicos, claro. mucho antes de la existencia del cristianismo, se, viene a ser esto en cierto modo, se entiende que hay un depósito de, de sacralidad que todo el mundo reconoce y entonces el nuevo poder lo que trata es de, de atraérselo, ¿no? de gestionarlo a partir de la nueva de la nueva religiosidad, pero hay una cuestión que, que se descubrió no hace mucho tiempo de Tiahuanaco y que a mí me parece mucho más casi fascinante y también más enigmática es que se sabe que allí en Tiahuanaco vivía muchísima población y estamos hablando de un sitio donde sabéis que bueno dar el mal de altura que es algo que la gente esté muy, muy preparada es muy difícil sí que es una zona ahí. inhóspita claro vivir. es un lugar que para ir de paso para ir por ejemplo para una procesión o para hacer un ritual incluso es el hecho está de que sea a 4.000 4.500 metros de altura y, eh. el, y el hecho de que sea tan inaccesible o tan complicado también le da un mérito al, al gesto religioso que tú haces a la peregrinación que tú haces ¿no? pero se sabe que allí Sabemos que había una gran capital, que era Teacuanaco, y que incluso concentraba muchísima población. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Y se descubrió no hace demasiado tiempo que practicaban un tipo de agricultura que incluso ahora se está tratando de incorporar y de estudiar desde el punto de vista académico. Porque dieron con determinadas técnicas de irrigación y de fertilización que se trata de aplicar a, lu a otros lugares también así bastante inhóspitos. ¿no? O sea, que dieron con algunas claves, con algunas estrategias de, de eso, de agrícolas, muy avanzadas y que, y que ahora mismo se tratan de recuperar. ¿no? Pero ha sido a través de la arqueología, a través de la fotografía aérea, como se ha detectado eso. ¿no? Antes nos quedábamos pues con la Puerta del Sol y con una serie de, de vestigios arqueológicos que ahora mismo se pueden visitar. Hay cosas además actualmente fascinantes en, en el lago Titicaca, de las cosas más sorprendentes que yo he visto, eh, culturas actuales que tienen cosas tan, tan progreso tan sofisticadas como los matrimonios a prueba para ver si si una relación tiene visos de ser para toda la vida, de ser una, una relación longeva, o pues sea, ellos bien. No eh, una nos no es marido y mujer semana, para toda la vida. No, no, no, no. no, no, no. no, no. Es Matrimonía, para un ratito prueba. y si sale bien, entonces, no, si eh, bien, pues bien, probamos. Los rejuntados, los rejuntados de, de toda la, la vida. ¿eh? que a mí me fascinó. No, pero sí, prueba, sí, sí. Con una, no, no consigo curioso, recordar ¿no? el nombre ahora de esa cultura, pero son pueblos que en la actualidad viven en inmensas islas artificiales de Totora, utilizan la Totora para todo, para hacer las embarcaciones, plantan en las islas, y, y, y nos explicaban que ellos llegaron allí <coughs> provenientes de otras regiones de, de, la, de tierra adentro, porque no querían participar en las guerras entre los distintos clanes y las distintas tribus, entonces descubrieron que si ellos construían esas islas móviles artificiales, cuando llegaba el conflicto, ellos soltaban amarras, se iban hacia dentro del lago y ya no tenían problemas, ¿no? Y me parece también una iniciativa increíble, ¿no? uh -huh. O sea, que hay muchas cosas que ver, no solo bajo las aguas del Titicaca, del Titicaca sino también encima. Hablando de cacas, eh, el, el curso este que se hace en Alcalá de Henares... Es complicado esto, eh, es complicado. Bueno, vamos a los hechos. Los hechos son que esta semana el diario .es hacía públicas unas grabaciones en las que se evidenciaba la existencia de unos cursos organizados por el Obispado de Alcalá de Henares que es un obispado ya con mucha solera y mucha tradición. Recordemos que antes de que se, se diese tanta manga ancha al tema de los exorcismos, fue en el obispado de Alcalá, donde estaba él, es el, el, el exorcismo. Que, es el padre es que parten de ahí, parten del de padre Fortea eh, hacia los exorcismos. Él, aquí cuando estuvo en el programa, le preguntamos sobre esa obispado qué pasa, ¿no? Eh, tan retrogado es. Y lo apoyó de cierto modo, ¿eh? Bueno, Hijo, retrogrado o, o avanzado, depende de cómo se mire. Sí, Porque claro. no todos los obispados están luchando contra la lácara homosexual, según su sí, criterio. Sí, claro, sí. O, o, o fueron los pioneros en luchar contra el, las hordas del diablo haciendo exorcismos. Pero volviendo a los hechos, este, este periodista eh, descubrió que se estaba... Le llegó la información de que se estaban realizando unas terapias para curar la homosexualidad y haciéndose pasar por un joven confundido con sus tendencias sexuales acudió al centro de orientación familiar Regina familiae, familiae que pertenece al Obispado para apuntarse en esos cursos y podemos escuchar si queréis qué es lo que le decían bueno pues oímos pero tu madre ha perdido algún hijo, mucha pornografía, el de la cuija, todo eso. ¿Qué tenemos que mejorar? Pues tienes que hacer más ejercicio, tienes que dejar la fonografía, lo que tú tienes que hacer es que tienes que empezar a gobernarte a ti mismo que ahora mismo eres un, un elenco de, de impulsos que no tiene gobierno en estos momentos estamos viendo en España una dictadura con estos temas, con la ideología si hay una ley en la comunidad de Madrid que es precisamente en contra de la recetofobia donde se prohíbe que sea cualquier tipo... Pues esta señora de... le pregunta al chico que asistió si se oye así eh, un poco mal, pero eh, le pregunta de... He eh, ¿Tu madre eh, ha hecho la ouija, ha hecho espiritismo en alguna ocasión? No, si su madre ha perdido algún hijo. Eso y si es, y luego él... Y, él y, luego él. Eh, y si veía 2000, pornografía estamos también. Estamos en 2019 y todavía... Y que vivimos se... en una dictadura de la legetofobia, ¿no? que sí. hay en contra de, de eso ¿no? Madre pues, mía, claro, lo que no era... imaginaba cuando salió esta información era terrible, evidentemente eh, pero que tuviera una perspectiva relacionada con estos temas eh, con la hueja, con el espiritismo pues ahí eh, ya, eh, esta es consecuencia eh, bueno, algunos dirán muy... que no esta es consecuencia sí. de eso eh, que hablan de pseudociencias y de todo eso esos son los culpables eh, que nos hacen creer que todo es malo, ¿no? Claro, eh, como era previsible en cuanto se publicó esta noticia, se, se lió parla. Se, ya, ya son varias las organizaciones LGTB que han presentado denuncia contra el Obispado de Alcalá, ...por estas prácticas... ...la supuesta terapeuta... ...que decía ser doctora en biología... ...según comprobó el diario .es... ...no, no estaba colegiada, colegiada... ...ni era psicóloga... ...por lo tanto no... ...aparentemente no estaba capacitada... ...para realizar estas terapias... ...pero eh, viendo... ...echándole un vistazo a los medios católicos... Me, ...me ha llamado mucho la atención los titulares... ...como ellos dan la vuelta a la noticia... ...denunciando una campaña de hostigamiento contra el obispado de Alcalá por parte de los medios progres como La Sexta, el Diario.es y demás. Pero, pero si lo han hecho ellos. Claro, pero es que esto lo han contado. Claro, Entonces, pero claro, es, es que es... Lo, lo han hecho ellos. Eh. De hecho el titular si no recuerdo mal decía literalmente encerrona contra el obispado de de Alcalá claro, y esto nos lleva a la esencia del problema como ya hemos comentado en, en, en varias ocasiones aquí la iglesia católica no tiene nada contra la homosexualidad aunque pueda parecer lo contrario contra lo que tienes con que se querza <risa> claro y esta es la, la trampa de esta historia eh, y además el tratamiento que se hace al, al tema de la, de la homosexualidad es realmente perjudici, perjudicial creo yo Porque supongo que no son conscientes, como se tiene ese tanto reparo en tener ningún tipo de contacto con, con ese tema que consideran una enfermedad, que consideran una tara, que consideran antinatura, pues eh, al no tener ningún contacto y ninguna información, pues no tienen ni idea de, de, de qué es la homosexualidad. Y, y al convertirla en, en una enfermedad o en una tara... Claro, el, el daño que se está haciendo a muchos jóvenes... Hoy en día, evidentemente, las cosas no son como hace 20 o 40 años, ¿no? Pero, Pero todavía o sea, se suicidan jóvenes por, claro, claro. por eso. Y con este tipo de noticias, lo que está haciendo la Iglesia a mí me parece terrorífico, ¿no? Porque está estigmatizando, está subrayando todas las angustias que pueda tener un niño que empieza a sentir esa, esa inclinación natural, eh, en, en lugar de aceptarla como tal, cuando oye hablar de de enfermedad de cursos pero cual... ni siquiera ni siquiera inclinación es que también es un acto de libertad claro, o sea, es que si tú claro. no quieres no tienes por qué atribuir como que tienes un ADN o algo por el estilo es que simplemente quieres y ya está no, no, o sabes, es es una... y, que, y que cada vez hay más gente bisexual ¿eh? claro sí, sí, por eso digo, cada vez más que es una sobre elección, todo entre los no? es que jóvenes hay veces como que habrá gente bueno. que se sienta y está muy bien y hay gente que quiera sabes y que al quiera final probar, van ¿no? a hacer terapias para volver a obligar a los zurdos a escribir con sí, la derecha todo el, es lo mismo es el mismo fundamento irracional. Sin eh, embargo, es, hay que, una cosa es muy interesante y es, pero, el tema de la eh, es que eso no era hace paranormal. tanto. A, a mí me cogí un poquito, yo que soy cerdo, a mí me cogí un poquito en los primeros años, eh, te decían, pero ¿cómo coges el examen? ¿Cómo coges y cómo escribes con la izquierda? Pues ya está. Y la izquierda, la siniestra la derecha, la diestra, eh, todo tiene ese fundamento. ¿no? Ahora entiendo yo porque eres tan de izquierda, tú. Ya veo de porque soy burdo, no te joroba. No, pero aquí hay una lectura más interesante, en mi opinión. No soy no de es... izquierda, soy masón. Sí, sí. Eh, y es eh, el hecho de que aludan directamente al tema del espiritismo, porque tú puedes entender claro, que claro. se si aluda a la pornografía, suponemos que se refiere a pornografía homosexual, lógicamente. Eh, lo, lo de si su, su madre ha perdido algún hijo... Eso me deja un poco perplejo, no veo yo muy bien cómo eso puede... Pero como ellos parten del supuesto de que la homosexualidad es algo diabólico, todo viene por ahí. Ellos están convencidos de que hay una creciente presencia del diablo en la sociedad occidental, cada vez está más presente el diablo, por eso cada vez autorizan más exorcistas para combatir el diablo, se tienen su propia revista de exorcistas, tienen sus teléfonos de emergencias para exorcismos por teléfono, que puede parecer coña, pero es, es, es real, todos los años ya ya sean institucionalizado una vez al ¿cuál año. ¿Cuál es? ¿El 666? <ríe> me imagino, el 665 en Canarias, me imagino, ya, ya se han eh, convertido en algo habitual, todos los años se celebra en el Vaticano el curso de exorcismos, sobre los exorcismos y sobre la figura del diablo, que antes era algo <coughs> esporádico. Y cuando sigues las publicaciones católicas con mucha frecuencia, eh, cada vez más, yo creo que prácticamente todas las semanas se publica alguna entrevista a algún exorcista, alguna información relacionada con las sectas satánicas, la presencia del diablo y demás, y por eso supongo que orientan. Eh, en esa entrevista el tema de la Ouija o del de espiritismo como un posible condicionante de que esa persona que tiene una inclinación homosexual en realidad esté poseído claro, no por claro. otra persona del mismo sexo sino poseído por el sí, demonio es. lógicamente Mira, pero lo mismo aplicar no, so, no solo a la Ouija ¿eh? o sea en, en los últimos el año pasado tuvo mucha polémica también las declaraciones de la santa sede sobre el yoga sobre el reiki Sobre cosas eh, que, que tú puedes compartir o no, sus eh, capacidades terapéuticas, pero con el yoga, es decir que el yoga es algo satánico, o que puedes caer en las garras del diablo. Que haces un, unas posturas yoga. un poquito complicadas. No, pero es que son, son puertas que te llevan a otro tipo de pensamiento, otro tipo de espiritualidad y te pueden apartar claro, de la... Claro. Entonces ahí estás compitiendo por un mercado. Eh, exacto, Entonces exacto. es un mercado Quería religioso, es claro. distinto, es distinto. Cuéntanos, hay... Nada, que conozco casos, personas que hoy en día tienen ya cierta edad pero que vivieron épocas muy duras en España que, bueno, aquí mismo en la comarca eh, a uno de ellos le mandaron a Madrid a una terapia cuando entonces eran legales esas terapias para curar, entre comillas, homosexualidad a base de electroshocks. Sí, sí. sí, sí. Y, no, y no solo no consiguieron nada sino que además lo dejaron bastante mal, sí, y bastante sí, sí. tocado. Esto no solo ocurre. son brutalidades, no son solo brutalidades en la Iglesia Católica, ¿eh? en No ayudan. Jamás se ha curado una una una homosexualidad porque además no es una enfermedad con ese tipo de terapias. Lo único que hacen es agravar todavía más un problema, o sea, crean un problema que no existe, crean un complejo, crean una marginación, crean una situación. Es decir, yo he oído últimamente a candidatos decir si yo tuviera un hijo homosexual lo llevaría a una terapia y si tuvieras heterosexual también o sea es que no entiendo cuál es el no, problema que tenga los ojos azules que tenga los ojos verdes que escriba con la izquierda que escriba con la derecha y con respecto a estas eh, a estas terapias que hoy en día son ilegales Eh, dijo que hasta hace poco eran bien normales sí, hasta hace poco también era bien normal la esclavitud hasta claro. hace poco también era normal la segregación en Estados Unidos entre los negros o la población afroamericana y, y la población blanca no se les dejaba ni subir al autobús ni mirar en un eh, baño público ni comer en los mismos restaurantes que comían los demás es impresionante Ya hasta hace de está, hace bien poco, incluso en las universidades tampoco había baños para las mujeres, o sea... No, yo, yo creo claro. que además hay, un, hay un peligro, y bueno, en la entrevista que aquí comentamos en el Es muy peligroso del, lo que están haciendo. ...del, del Papa, de, el hecho de que parece como que hay que diagnosticar qué eres, si eres heterosexual o si eres homosexual, ¿no? Entonces, yo creo que yo defiendo, bueno, no lo defiendo yo, ¿no? es mucha gente que es un acto de libertad, o sea, claro. no tienes que justificarlo de alguna manera como tienes una pulsión, una tendencia No, no tiene por qué ser algo biológico ni de ese nivel, sino en un momento dado tú puedes elegir lo que quieres Simplemente ser. Simplemente da la gana. Y ya está, porque te enamoras sí, de una determinada persona. no, porque persona. si la gente pudiera elegir, elegiría ser heterosexual. No, pero quiero decir que... es poder... más fácil? Pero no quiero... No, lo, es que, lo que me refiero es que... que no quiero reducirlo todo a eso, ¿sabes? Sino que existe la opción de que tú puedas elegir. Habrá gente, que, por supuesto, que, como tú dices, se sienta de esa manera y ya está, no hay más discusión. Pero el problema es que... Habrá la, gente la iglesia... que nunca se haya enamorado de un hombre, habrá gente que nunca se haya enamorado de una mujer y habrá gente que se haya enamorado a veces de un hombre y a veces de una mujer y habrá gente de claro, y, todo y, lo que dos personas adultas hagan, sientan y como quieran formar su familia es que es totalmente lícito es que no pasa nada claro, pero por es, eso, es una enfermedad, pero es por una hay no, nadie cuando... abusando de nadie Cuando el Papa el otro día estuvo diciéndolo de que a una familia pues sería bueno que hubiera como un psiquiatra, un psicólogo, como que asesorara y mirara a ver ese chico que, como él decía, ¿no? estaba empezando a hacer cosas raras, ¿no? en, su, su, en sus palabras, como que necesitaba ahí una, una especie fuerte. de, de, de perito de autoridad facultativa que determinara qué es lo que tengo en casa. ¿no? Pero, y no hay que fue? llegar a eso, o sea, es un pero poco así. El pero Manuel, es que para finalizar, que sí. para, eh, eh, a ver, eh, si queremos enfocar este tema desde el punto de vista de la sociedad laica, nunca lo vamos a entender. O sea, eh, pa, eh, para la iglesia católica, y no es un problema de la iglesia católica, porque esto ocurre en el judaísmo, ocurre en el islam, ocurre en otras iglesias cristianas, la homosexualidad no, no está aceptada. En, en, no, no, no, para... para pero, pero no, pero eh, matizar bueno, Para esto. la iglesia como concepto, para los creyentes... No, a la iglesia, los, eh, eh, no, no, la la la iglesia lo que le importa es que tú seas entiendo. un buen cristiano, o oh, perdón, un buen católico o un mal católico. Si eres un buen católico, aceptarás los mandatos de la iglesia y el único mandato de la iglesia en este sentido es que la función de la sexualidad es la procreación de la misma forma en que Ellos de la misma avientan. forma que no debes usar métodos anticonceptivos, ni claro, usar el gozo por el gozo, claro, ni cosas así y no hacen terapias para que la gente no use condones leche. no, no, pero si es que vamos a ver es no, que que que con la es que esto hay que contextualizarlo en el concepto de la, eh, de esta, todo este esta potenciamiento que hay en la iglesia católica de la castidad de los grupos de castidad, en que se intenta inculcar a los jóvenes que mmm, repriman sus instintos sexuales hasta llegar al matrimonio y esto pasa en otra religión aunque a veces se producen casos tan bonitos y tan maravillosos como el de ese terapeuta de, les, de la Iglesia de los Mormones que hace unos meses él se dedicaba a dar estos cursos para curar la homosexualidad hasta que al final descubrió que él también era homosexual bueno, pues, y salió de las manos. En ese, en ese en periódico, en esos eh, cursos. Eh... Eh, ¿Qué tanto han dado que hablar esa semana? Una de las cosas que se preguntaba la gente era si bien en práctica la Ouija. Estupendo y fantástico. Eh, vamos a meternos a una casa de mutrera, a los que hacían esa pregunta. Sí, bueno, ha salido... a mí, Bueno, me ha llamado esta, esta noticia la atención porque ha salido... No es muy habitual sí. tampoco. Ha salido publicado en un medio, que es el ABC, que es un medio nacional, aunque en su edición regional, en la edición de Sevilla, y ahí se comentaba Que, que efectivamente el titular era la casa encantada de Utrera donde nadie quiere vivir y es que hay un grupo de investigadores que existe un equipo de investigación paranormal que se denomina Códice Kardec, que efectivamente han empezado a investigar esta vivienda donde suceden cosas a su juicio y a juicio de los que viven allí, los vecinos, bastante extrañas, y ellos mismos han publicado, bueno, han hecho una entrevista para el ABC, y bueno, vamos a escuchar uno de los cortes donde el, el investigador, uno de los investigadores, José Manuel Saldaña, Eh, no, perdón, es eh, Manuel Blasco. Manuel Blasco, el delegado de la Sociedad Nacional de Parapsicología de TCI en Sevilla, cuenta cuáles son los fenómenos que se encuentran en esa vivienda. Y es que un vecino de la localidad de Utrera se pone en contacto con nosotros porque literalmente no pueden seguir viviendo en su casa. Hablan de, desde una esfera de luz que recorre el pasillo hasta que la mujer de esta persona que se pone en contacto con nosotros que está impedida, va en silla de ruedas eh, esta persona nos cuenta que incluso las medicinas que tenía en una, en una estantería salen volando delante de la persona que cuida de ella. Incluso en la cama cuando está acostada notas que alguien le acaricia, le toca el pelo se sienta al lado. Cuando empezamos .vamos a investigar eh, ...en ese lugar encontramos con que en el patio trasero hay un pozo... ...y que tras hablar con los vecinos eh, nos dicen que es que en aquella zona... Eh, ...años atrás apareció un cadáver, se encontró un cadáver... ...hay quien decía que estaba ahorcado, hay quien decía que era muerte natural... ...pero sin poderlo contrastar porque no aparece ninguna hemeroteca... ...sí que es verdad que son muchos los vecinos que afirman... ...que, que esa zona ya estaba marcada ¿no? Eh, localizamos al antiguo inquilino de esa casa... Y cuál es nuestra sorpresa de que cuando le vamos a preguntar, él nos dice que tuvo una serie de vivencias, encontró una serie de evidencias. Y es que en los mismos puntos donde el actual inquilino se encuentra con esa silueta, se encuentra con esa luminaria, el inquilino que hace 10 años vivía allí, tuvo las mismas sensaciones y la misma vivencia. Fue la de esta persona, porque él, él lo llevó a describir de una forma muy específica, Y llegó incluso a saltar las lágrimas del testigo porque, porque afirmaba que cuadraba al 100% con esta persona. Bueno, pues lo que tenemos ahí es como un repertorio de, de fenomenología que, como habéis escuchado, pues hablan de esferas de luces en el pasillo, de sensaciones extrañas por parte de algunos de los inquilinos, de incluso movimiento de objetos... Eh, luego algunas coincidencias, el hecho de que haya determinadas zonas donde tienen sensaciones extrañas y tanto en los, en los que habitantes actuales de la vivienda como aquellos que estuvieron allí hace 10 años, pues en ese mismo lugar parece que también sienten esas presencias extrañas. Y luego hay una segunda parte, que yo creo que sí que merece más comentario, que es eh, el propio también Manuel Blasco, comenta eh, las investigaciones que han realizado y un poco las conclusiones a las que han llegado. Y es que esta persona que se le aparece en la, en la cama, no se le aparece, sino que ella lo siente, siente que se le sientan en la cama, siente que le acarician los brazos, que le tocan el pelo, que le hacen cosillas en las piernas, insisto en que es una persona que está impedida, ¿eh? de cintura para abajo ya va en silla de ruedas. Y sí que pensamos por, por los resultados de las pruebas de radiestesia y, y del sensitivo de José Manuel Saldaña, que se trata eh, o bien de la madre o bien de la abuela de esta persona, porque él, él lo llegó a describir de una forma muy específica Y llegó incluso a saltar las lágrimas del testigo porque, porque afirmaba que cuadraba al 100% con esta persona. Bueno, pues entonces el caso, como decimos, está ahí en la, en la prensa. Ahí yo creo que hay elementos de, de interés que ya por lo menos animan a que alguien se ponga a investigar. Y luego, bueno, pues lo que hemos comentado por lo menos ya aquí es, mi opinión personal que hay que tener mucho cuidado con determinados métodos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de aquí esta parapsicología de gatillo fácil, ¿no? De enseguida sí, sacó sí, el péndulo, sí. sacó la, la vara de zahorí. Eh, mira, antes estábamos hablando de, de, las, de los campos de minas. Yo no he conocido ningún... Fíjate, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, había muchísimas extensiones de tierra llenas de minas y yo no conozco ningún zahorí que se ofreciera para ir detectando las minas por allí. Sería bueno haber que eso alguno se hubiera ofrecido. Y entonces, bueno, pues lo que pasa con este tipo de cosas es que cuando metes sensitivos, muchas veces lo que estás haciendo realmente es retorcer la historia, porque mm. empiezas a introducir fenómenos que no estaban allí, claro. empiezas a introducir relatos y, y no protocolos. para psicología eso? Bueno, a ver, se puede... yo veo que se puede estudiar a un medium en un contexto donde, de alguna forma, él se sienta estimulado para ser estudiado. Bueno, está muy bien, pero hay que aplicarle el protocolo de investigación al medium no es el medio en el que sirve de instrumento para investigar el caso ¿no? y el lugar. Claro. Y entonces eh, el problema es que suelen generar eh, confusión. Es decir, un medio empieza a contar una historia... Y empieza a traer protagonistas de no se sabe dónde que se incorporan al relato de la casa y a la historia de la casa. Sí, personajes que se pueden hasta inventar, vamos, sin claro, y al final empiezas, eh, tú empiezas investigando unos fenómenos y al final estás prestando la atención a otros, que son los personajes que salen en lo que ha visto el vidente o en lo que ha salido en la psicofonía. Y te olvidas a veces de los fenómenos originales, ¿no? Y ya todo se ha adulterado, ya todo se ha enrarecido y es muy difícil empezar a, a sacar algo en claro, ¿no? Entonces, bueno... Es un poco la moda que hay hoy en día, yo la respeto, pero me gustaría que hubiera otro tipo de parapsicología ¿no? a la hora de, de tratar estos casos. A mí lo que me quedó claro es que la causa es ese cadáver que no se sabe si es que era porque se arcó o murió de muerte natural, aunque claro, si te ahorcas naturalmente te mueres, o sea que en cualquier caso es lo mismo, ¿no? No, pero bueno, es que, no sé, es, es lo, lo que, ya digo, yo creo que estamos muy acostumbrados, ahora y hay toda una cultura, y esto se está estudiando, ¿eh? dentro de lo que es la, la antropología y la sociología hay toda una cultura de, de cazafantasmas, ¿no? de, de una forma de, de actuar, que fíjate que incluso que tienen su propio lenguaje, a mí me, me llama mucho la atención que muchos de estos que van a investigar lugares abandonados no hablan de experimentos porque claro, es como una palabra muy fuerte ¿no? y tampoco quieren hablar de experiencias porque como es demasiado subjetivo entonces han creado el híbrido de voy a hacer experimentaciones que es como esa mezcla ¿no? que está medio camino entre lo científico y, y un poco lo mediúnico Y han creado toda una jerga, han creado todo un lenguaje, sí. toda una sí. cultura que se está estudiando y que es francamente interesante porque es la manera en la que ahora mismo nos relacionamos con lo sobrenatural en el siglo XXI, donde no podemos prescindir de la ciencia porque es una fuente de verdad que evidentemente lo domina todo, pero por otro lado también quieres dar acceso a esa parte individual que tenemos, ¿no? a esa, esa parte sensorial que nos hurta también la, la ciencia y han creado pues estos híbridos extraños, esta manera de relacionarse... me con encanta ramos, ¿no? cuando bien. lo definen como exploración urbana, porque si cuanto más se alejen del concepto para, para psicología o paranormal yo creo que mejor para todo entonces, eso de explorar urbanamente me parece muy bien, como el último superviviente, pero en casa abandonada ¿no? pues yo, a mí eso me parece estupendo Así podrían viajar las naves galácticas Amado eh, Así podrían bajar las viajar las naves galácticas, ¿no? Eh, astrónomos de la Universidad de Columbia dicen que podrían haber naves extraterrestres viajando por la galaxia. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho David Kipping, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia. Ha publicado su teoría en el Archive Org y su título es eh, The Hallow Drive, que es, vendría a significar algo así como unidad de halo. Eh, yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que todos los entendamos, eh, los profanos en la materia, entre los cuales me considero, y si alguien quiere profundizar un poquito más, le remito al artículo original en inglés que se encuentra en The Archive O. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, él lo que dice es que estas naves extraterrestres, de supuestas civilizaciones extraterrestres, ¿vale? en caso de que existieran, podrían estar paseándose por la galaxia disparando láseres contra agujeros negros binarios que son agujeros negros que orbitan entre sí y lo mejor de todo es que estarían haciéndolo delante de nuestros morros sin que pudiéramos detectarlo de ninguna manera. A ver, la cosa así parece de ciencia ficción pero en realidad no lo es. De hecho, la NASA es más o menos la técnica que lleva décadas usando para lanzar las naves que se desplazan de un planeta a otro aprovechando las corrientes de gravedad. Lo que hace más o menos es que una nave se lanza contra la órbita de un planeta acercándose a él lo justo para coger carrerilla, ganar velocidad y salir despedido entonces hacia su destino con todo ese impulso de energía extra. Así que keeping dice que las naves hacia extraterrestres estarían haciendo más o menos lo mismo. Podrían hacer algo parecido, disparar un láser contra el espejo de gravedad de un agujero negro Que estuviera orbitando muy deprisa alrededor de otro agujero negro. De este modo, el rebote del láser sería mucho más potente y la nave absorbería ese impulso ¿no? con esa energía extra. En realidad, si lo pensamos bien, todas estas teorías y técnicas de la NASA se parecen mucho a lo que llevan haciendo los marinos toda la vida. Con los barcos a vela, que es aprovechar las corrientes de viento para generar impulso. Es una metáfora, una comparación, que yo creo que nos ayuda mucho a entender esta teoría, y, y a, a entender cómo podrían estar eh, navegando esas naves extraterrestres por toda la galaxia. Y lo dicho, remito a quien quiera profundizar más, al artículo original que está publicado en thearchive.org, que ahí es donde está, The Halo Drive, y, y a profundizar un poquito más en este tema que nos dice cómo podían estar esas naves extraterrestres surcando la galaxia sin que nosotros nos diéramos cuenta. A mí me parece muy, muy interesante, porque se está haciendo toda una especie casi de, de física o de astrofísica recreativa, con todas estas cuestiones de, bueno, lo que tú has señalado, ¿no? a través de, de agujeros negros o también las velas solares, que viene a ser un poco también lo mismo, ¿no? aprovechando viento solar o el viento de las estrellas para impulsar determinadas, determinadas naves. Y, y yo creo que, aunque está incluso en una revista, que esta revista no es una revista como tal, sino que es como una revista donde se publican artículos previos para que sean comentados y que luego ya sí que se envían a las revistas eh, buenas, las revistas reconocidas. Lo, lo interesante es que yo creo que está creando también toda una naturalidad a la hora de abordar el tema extraterrestre dentro del mundo académico que está muy bienvenida, o sea, yo, yo lo agradezco mucho, aunque sea muy especulativa, muy como en este caso también así casi de ciencia ficción, pero que creo que estamos bastante preparados para, para acceder a ese gran descubrimiento y lo que nos falta es, eh, bueno, que llegue ya ¿no? y un poco contengamos toda esta ansiedad. Con Almohadía, Rosa Vientos, eh, nos manda muchas cosas y eh, muchos comentarios a propósito de estas últimas eh, noticias, eh, pero yo creo, eh, por hacer un paréntesis, que un chiste que nos ha llegado a propósito de lo que se comentaba sobre el caso de la Casa Catada Utrera es... Muy buena, me ¿eh? parece pues, buenísimo Uno le pregunta a otro ¿Se quedará a dormir? Y el otro le responde, sí Pues quizá debería saber que esta casa está encantada Ah, pues eh, dígale que yo también Estoy muy contento de quedarme La, la, la educación ante todo, eh, sí, claro, la educación claro. ante todo. Eh, Y un tipo alto Firma ese mensaje eh, Hablamos eh, de una reina Que recuperó su nombre Silvia Sí, fíjate, siempre estamos sacando, o yo por lo menos pretendo sacar del olvido a muchas féminas Y entonces esta semana me encontraba con esta noticia Que en origen había había elegido otra, pero al ver esta dije, lo tengo clarísimo Bueno, esta reina se llama Setibor Y, y es una reina que no se tenía ningún conocimiento de, de ella eh, Está datada hace cuatro mil años Y, y bueno, pues eh, ha sido gracias a un trabajo que han realizado un equipo de arqueólogos chicos y la verdad es que ellos estaban eh, estudiando un complejo muy grande, enorme. Eh, este complejo no se sabía a quién estaba dedicado y bueno, lo que sí encontraron después de estar excavando y buscando pues era un, una tumba de un dignatario que se llamaba Cui y bueno, pues hasta ahí perfecto, pero... Según han estado extrayendo restos arqueológicos pues se han eh, encontrado con una columna de granito rojizo y ahí es donde ha aparecido este nombre de esta reina que se llama Setibor. Y Setibor Pues su nombre, según eh, eh, podemos hacer la traducción para, para la gente identifique qué es lo que lo que quiere transmitir, es la que ve a Horus. Y también por set es, eh, pues eso, de la deidad del caos, la sequía el desierto tal, pues es grande del cetro, grande en alabanzas, esposa del rey. ¿De quién era esposa ella? Bueno, pues ella era esposa de uno de los eh, últimos reyes de la dinastía quinta de Egipto. Se trata de Deikara. Y entonces eh, está muy cerca de la pirámide también dedicada a este faraón, Y lo que han identificado estos arqueólogos checos es que esta reina era muy importante porque es muy difícil que se haga un complejo tan grande dedicado a una, a una reina. Incluso se la podía llegar también a llamar de alguna forma faraón porque es como que él la tuvo muy en cuenta a la hora de gobernar o que se apoyó mucho en ella y por eso crea esta, este monumento tan, tan grande y tan importante. Para que la gente se ubique, este, este rey, que como hemos dicho, es uno de los penúltimos faraones de la dinastía Quinta, reinó entre el 2380 y el 2342 a.C. Este complejo está situado a unos 25 kilómetros al sur del, del Cairo, Y eh, está, eh, eh, lo han descubierto los arqueólogos checos en la localidad de Saqqara, al sur de Egipto. Van a seguir investigando, van a seguir haciendo pesquisas, porque esta es una zona muy, muy importante, porque en este momento, cuando eh, hubo este periodo de la Quinta Dinastía, hubo unos cambios. ¿Por qué? Pues porque se supone que en esta época es cuando se dejaron de construir los templos dedicados al sol y empezaron a construir dentro de las pirámides a dibujar en las paredes las historias de los faraones entonces pues van a seguir investigando a ver si van encontrando algún resto arqueológico más pero por lo menos ya tenemos información de una reina de la que no se sabía absolutamente nada que se llama Setibor y que estuvo en consonancia de importancia muy similar a su a su marido al faraón i Hombre, los, los faraones practicaban la poligamia, o sea que también habría que ver cuántas mujeres tuvo. Sí, pero para que le dedique claro. un complejo piramidal y... tan sí. grande, ya debió de tener mucha relevancia en, a, en aquella época. Y luego hablábamos antes de un poco las, eh, los gustos sexuales y tal. Eh, aquí en, este, en el mundo egipcio estaba muy claro que no tenías problema de incesto. Ah, claro. no podías casar y unir perfectamente con primos, con hermanastros. Era de lo más habitual y casi recomendable, por un poco la... también me parece que tenía una especie de la línea de... De sangre, ¿no? Por la cual se transmitía el linaje. O sea que, que bueno, vemos que eso efectivamente es algo muy muy cultural. Y ahí creo que no daban cursos. De... <risa> y para ¿Y eso pasaba ¿Qué? en el antiguo, antiguo Egipto. Egipto. Hace dos 2000... si, si mil años. Y si casi. te vas a la época griega, pues era una cosa de lo más natural. Claro. Que, sobre todo, los hombres tuviesen relaciones con hombres y mujeres. Es que el bautismo te, te quita del del pecado original, pero no te vuelve inteligente entonces todavía eso no lo, no lo tienen hecho no lo tienen hecho ese comentario es muy bueno por cierto eh, 12 y seis minutos estamos en la Rosa de los Vientos en la sintoría de Onda Cero Año 2019, no sé cuántos en de abril, eh, 8 es, de abril. Sí, 8 Lleva ya. durante muchas semanas, durante muchas semanas, Manuel Carvallal diciéndonos, quiero hablar de Tikal, quiero hablar de Tikal, <risa> quiero hablar de Tikal, de los últimos descubrimientos que se han producido en Tikal, Tikal, Tikal. <risa> eh, bueno, Manuel, te cedemos tres minutos. Anda <risa> <ándale. risa> ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Pues es un lugar fantástico. Tikal, la ciudad de las, vo de las voces de los espíritus, la llamaban. Es un complejo arqueológico que está en la selva del Petén, en el norte de Guatemala. La selva del Petén eh, cubre la frontera del norte de Guatemala con Corre que te quedas sin ¿eh? ...México, y es un lugar muy conocido. Tikal es uno de los principales enclaves mayas... De, de toda Sudamérica y hasta ahora se pensaba que los mayas eran unos tíos muy guays muy tranqui tranquilitos que se dedicaban a ver las estrellas a hacer cálculos matemáticos astronomía y demás y, y vivían sin problemas pero ahora la fundación Pacunam acaba de hacer un... de presentar unas investigaciones espectaculares Eh, mm, buscando en un área de 2.144 kilómetros cuadrados en torno a Tikal, en el departamento del Petén donde han descubierto más de 60.000 estructuras arqueológicas edificios monumentales, 105 kilómetros de calzadas un complejo sistema de canales para distribución de agua y hasta 59 kilómetros de murallas defensivas Y esto es lo que les ha hecho replantearse toda la percepción que se tenía sobre la cultura maya. El hecho de que existiesen esas murallas defensivas sugiere que es que había algo de lo que defenderse y se defendían. O sea, que había, luchas, había enemigos. que había enemigos, y, pero sobre todo, eh, todo, cuando tú llegas a Tical, hay, la, hay una zona donde están las principales pirámides que está limpia de vegetación, pero es muy fácil intuir que varios de, las, de los montes que ves a tu alrededor, en realidad son pirámides completamente cubiertas por la vegetación, y te lo confirman los mismos guías, y que no se habían excavado por, por falta de recursos, por todo lo que implica una excavación de esas características, ¿no? O sea que muchos de estos lugares ya eran conocidos, pero ahora utilizando las nuevas tecnologías, con la ayuda de la NASA, de universidades americanas, con drones, se han descubierto, repito, 60.000, Nuevas estructuras que va a dar para trabajar a los arqueólogos eh, guatemaltecos. 60.000 entre calzadas, pequeños monumentos, estatuas, ya, pirámides, ya, ya. ciudades enteras. Es una pasada. Que estamos hablando de un mundo con muchísima extensión. Se afincaron los mayas en un terreno enorme, enorme. Eh, yo recuerdo cuando cuando estuve en Cobá. Cobá sí. eh, que sigue siendo, bueno, empieza a aparecer un poquito y se conoce gracias a la lápida de Cobá, la lápida del fin del mundo pero como hace unos años estaba en mitad de, de la selva enterrado y poquito a poco fue apareciendo cuando yo llegué allí había descubiertas y se sabía que estaban pero no investigadas, 40.000 estructuras estaban debajo de la selva mira, antes de ayer, anteayer estaba en, en jumilla con una vieja amiga que es la candidata de podemos a la alcaldía de, de jumilla y que ha estado 12 años de cooperante en chiapas y me bueno, decía que hay, hay todo un mundo por descubrir en las entrañas de la selva ahora lo que vamos a descubrir es la actualidad en onda cero En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos eh, rápidamente últimos eh, minutos en la tertulia zona cero en la rosa de los vientos en onda cero en una hora en la que tendremos también eh, cosas del pasado con Laura Falcolara, mujeres eh, con historia. Os sea, contaremos alguna cosa de la que aparece en el último número de la revista Año Cero sobre el sexto sentido de los animales. Y también hablaremos en del, de, perdón, en del autismo con Javier Sevillano en Fronteras en del Futuro. Pero antes, Amado Martínez, en la tertulia Zona Cero, nos cuenta algo sobre eh, algo que se apuntó. Comentado a propósito de una figura nefasta para la historia del siglo XX, para la historia de la humanidad, es un análisis psicológico eh, o psicopático de una figura como Hitler. El informe psiquiátrico del FIRER que permaneció oculto 60 años y que anticipó además su, su suicidio. Eh, bueno, hay, hay que retrataernos al año 1943, cuando Henry Murray, prestigioso psiquiatra de la también prestigiosa Universidad de Harvard, bueno, pues realizó un estudio psicológico de Hitler. Aquella era una época terrible, una época en la que Europa pues estaba respirando horror y miedo época en la que tenía aterrorizado el continente, amparándose en esa justificación ideológica de su odio, su racismo y su trastorno mental, lo sabemos. Ya llevaban años ocupando Francia y los americanos todavía no habían hecho nada por detener La masacre tardaron mucho, yo creo, en reaccionar, en parte creo que porque los americanos de a pie no terminaban de creerse lo que estaba pasando allí, en parte por las teorías de conspiración que decían que si abrían las puertas a los refugiados se colarían espías nazis y en parte por intereses políticos. Bueno, pues al final este informe en su disección de la mente de Hitler, un informe de 250 páginas tituladas, Análisis de la personalidad de Hitler con las predicciones de su comportamiento futuro y sugerencias para tratar con él ahora y después de la rendición de Alemania. Fijaos que optimistas, ¿no? Ya sabían que se iban a rendir. Bueno, pues lo que Murray diagnosticó fue histeria. Neurosis, esquizofrenia y paranoia, entre otras cosas, yo ya de aquí, quiero decir y dejar claro que no estoy estigmatizando, no estamos estigmatizando con esto ningún trastorno mental, ¿vale? Estamos hablando de Hitler, estamos hablando de, de, de, de, una, de otra cosa, y especificaba además que el hombre tenía... Eh, Un humor de perros que era incapaz de aceptar una broma y tenía las actitudes y comportamientos típicos de un criminal compulsivo. Decía, parafraseando su informe, que era una persona rencorosa y vengativa, poco tolerante con las críticas y con tendencia a menospreciar a las personas. Tenía una alta confianza en sí mismo y era altamente perseverante ante la derrota. Lógicamente como muchos pirados del planeta tenía delirios mesiánicos y mucho carisma y esto es lo que hace tan peligrosa a estas mentes enfermas que pueden convertirse fácilmente en líderes de sectas, líderes políticos y arrastrar a todos sus seguidores a la guerra, el odio, la muerte, la masacre. Murray dijo que si Alemania perdía la guerra... Hitler se suicidaría. Incluso aventuró la forma en la que lo haría. Dijo que lo haría pegándose un disparo en la cabeza. Y eso fue lo que hizo en 1945 en el búnker de la Cancillería del Reich. Suicidarse, su amante Eva Braun y él mordieron una cápsula de cianuro cada uno, pero a él también le dio tiempo a pegarse un tiro en la sien. Y bueno, en el caso de, no, de que no se suicidase, en el caso raro de que no se suicidase, Murray aconsejaba que una vez capturado fuera grabado clandestinamente para que todo el mundo pudiera ver posteriormente su comportamiento lunático, errático y enfermizo. Y bueno, yo creo que aunque este informe psiquiátrico saliera a la luz el año 2005, que es cuando salió, es un buen momento para hablar de él. Habida cuenta del auge de los extremismos de todo tipo en el mundo. Recordar que Hitler llegó al poder mediante elecciones democráticas de forma legítima. Recordar que los pirados suelen arrastrar a las masas. Yo pediría que hubiese una ley que prohibiera a los partidos políticos cuyos discursos incitasen al odio y pudieran acabar en violencia. Eh, eso, presentarse, que estuvieran prohibidos y que nadie, por favor, nadie juegue con los derechos humanos y fundamentales del ser humano. Hemos estado hablando antes de esas terapias para curar la homosexualidad. Ya bastante nos está costando conseguir que se respeten en todas partes del mundo los derechos humanos como para empezar nosotros a dar pasos atrás y pedir Que los partidos políticos dejen de instrumentalizar los derechos humanos en sus guerras ideológicas, en sus guerras por el voto, no deberían ser motivo de discusión, deberían darse tan sentados como al respirar. ¿Algún Yo, bueno, que tú, hablando de lo del tema de la salud mental de Hitler, que además ha mmm, generado muchísima literatura, ahora mismo hay, se ha difundido mucho y hay un, un documental reciente que es Hitler Junkie, donde se ha hablado mucho, por ejemplo, de la importancia que pudieron tener en su vida las drogas, porque el famoso médico este que la atendía, que se recuperó su diario y se veía que le, le medicaba... Eh, muchísimo, ¿no? incluso parece que en los últimos sobre todo el último año, es decir, en la medida en que va aumentando más la crisis de guerra eh, parece que le llegaron a dar hasta anfetaminas y tal, ¿no? Y luego también se ha hablado mucho del episodio que tuvo en la Primera Guerra Mundial donde quedó intoxicado por gas mostaza se quedó un poco ciego en el hospital y también ahí se habló de que podía haber tenido algún trastorno, pero yo creo que también yo prefiero pensar que es una persona sana aunque eso sea más terrorífico que quizás quitarle responsabilidad a través de una especie de trastorno mental ¿no? hasta aquí de la zona cero de esta noche con Mado Martínez, Mado, muchas gracias Salud. buenas noches Manuel Carvallal, gracias. gracias quiero pasar contigo <risa> <risa> <risa> gracias. Venga, muchas gracias en Onda Cero la rosa de los vientos Ecos del pasado Es uno de los lugares más espectaculares del mundo Se encuentra en pleno Caribe Es Puerto Rico Y allí, hoy lo vamos a descubrir Hay muchos lugares encantados Nos va a comentar en Ecos del Pasado Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el grupo Planeta, nos va a hablar de algunos eh, lugares encantados en este sitio tan fascinante como ese de Puerto Rico. Pero, por supuesto, el primero de ellos eh, tenemos que mencionar el hotel El Convento, que se llama así por algo, por su historia también. Efectivamente, de hecho antiguamente fue un convento, de hecho era el convento eh, viejo de San Juan de Puerto Rico, ubicado eh, pues justamente ahí en Puerto Rico, como te puedes imaginar, y, y era un convento muy bonito, un convento antiguo donde pues eh, Don jo San José de la Orden de Nuestra Señora de la Carmen lo fundó en 1651 y fue fundado por Doña Ana Lanzos, que era una viuda muy rica que donó su dinero para que pudieran justamente construir este convento. Era un convento de monjas carmelitas y hasta ahí pues todo correcto. De hecho eh, dice que, se dice que por ejemplo tardaron mucho en poder inaugurar este convento por razones económicas y también porque eh, las fortificaciones de la ciudad todavía no estaban completas y era muy complicado poder acabar la construcción. Cuando las monjas estuvieron instaladas mantuvieron su vivienda ahí hasta el 1903. En ese año los descendientes de la señora Lanzós decidieron vender a la iglesia por 151 eh, dólares el convento Y ahí la iglesia ya empezó a utilizarlo para otras cosas, lo empezó a alquilar, por ejemplo, durante un tiempo, eh, pues bueno, pasó a ser un salón de fiestas, una hospedería. Luego, por ejemplo, se usó también como estacionamiento para camiones que recogían basura. Hasta se planteó la posibilidad de demoler la propiedad, que afortunadamente no fue así. Actualmente, eh, el convento es, eh, como hemos comentado al principio, un hotel. Un hotel, además, de un cierto nivel. No es un hotel precisamente barato, es un hotel de lujo. Eh, el, el hotel se inauguró en 1995 y ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Afirman los huéspedes que se escuchan continuamente susurros, pero lo que es más curioso es que se escuchan restos de monjas, incluso eh, como cánticos de, de iglesia dentro de las habitaciones, muchas veces en algunos lugares, por ejemplo, como el comedor. Eh, en el comedor, además, se suele ver frecuentemente el fantasma de Doña Ana, que era la antigua dueña del edificio. ...y dicen que eh, esta mujer perdió a su marido en la guerra... ...y decidió tomar los hábitos... ...y fue la primera superiora de la institución... ...y esta señora se aparece por lo visto continuamente... ...sobre todo en la zona del comedor... ...o sea que vamos, que un hotel eh, movidito... Hotel El Convento se llama así, un hotel que fue antiguamente un convento que se vendió, eh, ojo al dato, eh, eh por 151 dólares, sí. nada más eh, ridículo, que 151 dólares ¿sí? es un edificio inmenso que después eh, se hace uno de los hoteles más importantes del mundo. eh Efectivamente. Las cosas no costaban lo mismo entonces, eh, pero ya es que entonces fue muy barato también, ¿eh? Bueno, otro nivel de vida, otra época completamente distinta. Una época completamente distinta es la época indígena en Puerto Rico y precisamente un centro ceremonial indígena es el siguiente que vamos a citar porque es el lugar en donde también ocurren hechos extraños. Efectivamente, es el centro ceremonial indígena de Tibes. ...cuentan eh, que en este lugar todavía los indios taínos hacen sentir su presencia... ...los empleados de la instalación dicen que han visto espíritus de los nativos... ...en los valletes y cerca de los boinos... ...y los investigadores confirman que hay mucha actividad paranormal en el lugar muchos de la, gente, de la gente que ha pasado por el sitio te dicen eh, que es bastante fácil tener encuentros o avistamientos con lo, con el más allá con el otro mundo ¿no? hay un un valioso yacimiento arqueológico que se descubrió en 1975 y fue en el 82 eh, que el municipio de Ponces abrió sus puertas al público desde entonces las personas que han entrado en este lugar cuentan historias de apariciones extrañas, de luces que se ven por ejemplo a altas horas de la noche o incluso de sombras que deambulan por ...por lo que es el centro indígena. Y atención al siguiente lugar... ...porque es un lugar que se trata de... ...uno de los eh, sitios más grandes... ...una de las fortificaciones más importantes... ...construidas por España en el Nuevo Mundo. Eh, España fue dueña de medio planeta... ...bueno pues, la segunda fortificación más grande... Eh, ...más espectacular, es esta... ...en donde también ocurren cosas Ahora, extrañas. Efectivamente, es un castillo que es la fortificación más grande construida por España en el Nuevo Mundo. Fue completada en 1783 y tenía cerca de 27 acres, que se dice pronto. Eh, la entrada, esta, Las entradas de esta, de esta fortificación estaban protegidas por dos puertas y dos puentes levadizos. Y esta sección en particular fue demol, demolida en el 1897 para poder facilitar que el tráfico eh, de la capital pues, pudiera circular de forma notable, ya que todo había crecido, incluida, incluida la capital, lógicamente. En el cuatro se construyó dentro de, este, de esta fortificación la primera estructura defensiva, que fue denominada el Fortín del Espigón, con la famosa garita del diablo. ¿Y por qué es famosa esta garita? Bueno, digamos que es la parte más antigua del fuerte, pero aparte las leyendas cuentan que los soldados desaparecían frecuentemente en ella. O sea, que es uno de los puntos embrujados del lugar, pero ya incluso antes de que hubiera ninguna aparición de fantasmas. O sea, los fan ya digamos que de origen era un lugar donde desaparecían los soldados y no se tenía una explicación clara del por qué. En 1765. Eh, estar, se rodea, se rodea la, la construcción de un foso seco que dio continuidad a las murallas de la ciudad y el punto más alto eh, es donde estaban los cañones. Bueno, el caso es que eh, este lugar, cuando se acabó de construir, cuando por fin acabó de ser totalmente eh, bueno, eh, construido, digamos así, pero realmente era una fortificación inmensa, eh, empezaron quizás a ver las apariciones. Las tradiciones más famosas vienen eh, por gente que las ha visto como los empleados y sobre todo los turistas. Dicen, por ejemplo, que hay ruidos extraños, incluso como arrastrar de cadenas, que parece ser eh, que se suelen ver soldados vestidos de azul, eh, además con uniformes del siglo XVIII, que atravesan las sólidas paredes del fuerte. Eh, la gente comenta que quizás alguno de estos soldados pues, pueda pertenecer a esos soldados que desaparecieron y que nunca más se supo de ellos. De hecho, no son, no son pocos los empleados que dicen que se sienten presencias cuando el lugar está más o menos vacío, porque cuando hay gente, lógicamente, el murmullo y, y la gente paseando los turistas es más difícil de que te aparezcan cosas. Pero cuando se quedan solo los empleados dicen que es muy frecuente sentir que no estás solo y que vas como acompañado por el recinto del lugar del que vamos a hablar ahora se encuentra muy cerquita de otro que todo el mundo ha visto en alguna ocasión ese radiotelescopio de más de 300 metros de diámetro un oído en la Tierra para escuchar lo que hay en el cielo hablamos de radiotelescopio de Arecibo, pues bien junto al radiotelescopio de Arecibo se encuentra este sitio, este lugar la Casa Betania efectivamente, eh, fue construida por un alemán y dicen que se utilizaba como cuartel eh, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que ocurre es que nuevamente escuchan mucho movimiento de cadenas. También se escucha, se escuchan gritos y alaridos que ponen los pelos de punta por lo que dicen aquellos que los han oído y que además es clarísimo que no pertenecen a ese mundo. Es esa especie de grito o de alarido que, que no te deja duda de que realmente no es de esta dimensión, ¿no? Hay mucha gente que asegura que es fácil también ahí ver fantasmas, y sobre todo la imagen inquietante de una mujer que recorre El pas que recorre los pasillos del lugar totalmente ensangrentada, lo cual tiene que ser realmente pues, eh, impactante, ¿no? encontrarte ese, ese tipo de fantasmas. Si un fantasma impacta, si encima te lo encuentras ensangrentado, pues sinceramente tiene que ser todavía más traumático. ¿Cómo traumático es lo que ocurre en la casa del Mustang? Que, que se llama así, no por casualidad, y es que alguno lo habrá pensado, ah, como los coches. Bueno, pues es que sí, efectivamente, como los coches. Es que tiene mucho que ver la marca, también el nombre de este lugar. Efectivamente, la casa esta está en Mayagüez Y el nombre proviene porque en, en, justo en la entrada tiene un viejo Mustang abandonado Cuentan que la casa pertenecía a una familia que pasó por serios apuros económicos Y que uno de ellos, eh, para intentar solucionar la situación de la familia, se le ocurrió hacer un pacto con el demonio Dicen de que desde ese momento la casa empezó a estar embrujada, pasaban cosas muy extrañas Y de hecho la familia acababa abandonando la casa ...y el Mustang, que curiosamente parece que no quiere abandonar el lugar... ...en varias ocasiones han intentado quitarlo de allí ...y o bien ha ocasionado daños a aquellos que lo han intentado... ...o ha destrozado incluso los elementos con los cuales se pretendía sacarlo de ahí... ...de hecho dicen que se han cargado cadenas, por ejemplo, de arrastre... ...que se parten y que no ha habido forma humana de sacar el Mustang de ese lugar... Eh, con el, los años evidentemente el Mustang se pues, ha ido quedando, pues eh, puedes imaginarte, oxidado, viejo, destrozado y destartalado, pero sigue estando ahí y nadie, nadie se atreve a sacarlo. El siguiente lugar se llama el túnel de Obajataca. En este caso, la American Railroad Company de Puerto Rico comenzó la construcción de este túnel alrededor de 1904 durante la expansión de la línea hacia el oeste de la isla. El túnel conectaba a los pueblos de Quebradillas y Isabela eh, en el cañón del río Oaxaca, Oaxaca. No, si al final me voy a trabancar yo y no tú. El caso es que la construcción se completó con la excavación al finalmente de dos túneles en vez de uno, uno cada lado del cañón y ambos se unían por un viaducto sobre el nivel del río. El uso eh, ferroviario terminó en 1957 y al cerrar el ferrocarril de circunvalación este túnel pues quedó en desuso, aunque abierto al público. El túnel conduce a la playa de Guajataca y es conocida esa playa además porque es una playa muy bonita, con arena blanca, con un oleaje fuerte y aguas además bastante turbulentas. Y bueno, es un lugar frecuentado. Lo que ocurre es que a principios del siglo XX hubo un accidente allí de tren, o sea, antes de que se cerrara este, el, el uso ferroviario, que por lo visto eh, dejó un saldo de cerca de decenas de personas muertas. Y lo que dice la gente es que hay veces, hay días, sobre todo cuando se acerca la fecha en que ocurrió ese accidente, que en ese túnel se escuchan voces y lamentos de las víctimas. Con lo cual, eh, cuando coincide que es la fecha en que ocurre, en que, en que pasó el suceso, hay gente que evita pasar por el túnel porque dice que es una sensación realmente muy desagradable y que además te pone los vellos de punta vamos a seguir haciendo un repaso por algunos lugares encantados de esta isla, de este lugar como ese de Puerto Rico tan fascinante como por ejemplo la carretera 2 ...pues sí, parece curioso que una carretera tenga una leyenda... ...bueno, sabemos que las carreteras son famosas por las mujeres de blanco... ...en este caso también hablamos de una mujer... ...muchos conductores dicen ver a una mujer... a ...una mujer misteriosa que parece acercarse a medianoche por el área... ...no vestida de blanco en este caso... ...aunque sí que afirman que probablemente el personaje sea una novia eh, difunta... ...que murió precisamente en la zona del caño... ...dicen que su silueta aparece flotando por el área... ...sobre las once de la noche aproximadamente... Y la historia dice lo siguiente, que esta chica pues tenía mucha ilusión por ir al altar, quedaban pocos días para casarse, y ella y su novio se fueron a querradillas a bailar. De regreso tuvieron un accidente en el área y ambos murieron. La leyenda dice que a esa hora exacta de la noche ella se aparece, a veces vestida de novia, otras no, pidiendo que la lleven a bailar. Dice que a veces solamente se le ve el torso y otra se la ve por completo. Eh, a la, al parecer el encantamiento no solo tiene que ver con su aparición, sino con una supuesta fuerza que ejerce, que ejerce la zona, la carretera en cuestión, que hace que muchos autos acaban estrellándose o teniendo accidentes de tráfico en la zona. O sea que los que circulen por la carretera 2 ya lo saben, cuidado con la mujer esta. Y no puede faltar tampoco en Puerto Rico un caso de La Llorona es un personaje bastante frecuente, sobre todo en Sudamérica, ¿no? En este caso, durante mucho tiempo, eh, lo que son los choferes, bueno, los conductores de, de los autos públicos, de lo que son pues, los taxis de la zona, eh, o conductores incluso de camiones que transitan por el municipio de Coamo, Comentan que hay una mujer que suele pararse en la esquina del puente pidiendo ayuda, pidiendo que le hagan caso. ¿no? Eh, dicen que ignorarla no basta, ya que vuelve a aparecerse y es bastante insistente, con lo cual eh, bueno asumen que probablemente sea una víctima de un accidente en el área. Se comenta que el alma de esta, de esta mujer parece que sigue vagando por la zona y que lo que pide es que le ayuden a encontrar a su hijo, que probablemente pues murió, murió con ella seguramente en un accidente en ese lugar. Y también podemos citar el caso conocido como el de la mujer del cementerio Pues sí, es un tema curioso también en este caso Esto ocurre en el sector de la trompeta eh, Por donde pasa una parte del lago Carizo Y comentan que es una mujer eh, que va... Bueno, que, que obviamente para los transeúntes o incluso a la gente que a veces va en vehículos Y pide que la lleven exactamente al cementerio de Bushera, Curioso, ¿no? Pero lo más curioso del caso es que cuando llega a ese cementerio la mujer desaparece ante los ojos incrédulos del conductor o del acompañante. Así que nuevamente es uno de esos fantasmas que eh, se volatrizan y que te dejan con la boca abierta. ¿Cómo deja con la boca abierta el bebé siniestro? Sí, esto todavía es más inquietante, diría yo. En este caso, dicen que en el puente de Mavillas, en Corozal, cerca de la medianoche se suele escuchar a un bebé llorando. Según cuenta la leyenda, eh, en el siglo pasado un borracho que viajaba a caballo escuchó el llanto de esa criatura... Y cuando vio a un niño abandonado quiso cubrirlo para ayudarlo, lógicamente, para taparlo que no tuviera frío. Se dio cuenta, o pensó que lloraba al menos de hambre y, y no se le ocurrió otra cosa que mojar en el río un pedazo de pan que llevaba ahí en el bolsillo para reblandecerlo y que el bebé pudiera comer algo con sustancia, ¿no? Pero en el intento de darle de comer se encontró que el bebé no era un bebé normal, sino que tenía unos comillos afilados y que empezó a reírse de forma inquietante y macabra, ¿no? Dice que el hombre eh, bueno, eh, imagínate el susto Se pegó, dejó caer el bebé al suelo y salió espantado corriendo. Y lo que comentan la, la gente es que todavía eh, ese bebé, se puede oír las risas macabras de ese bebé y que muchos oyen ese llanto, pero no quieren a nadie buscarlo, lógicamente. Hay muchísimos eh, lugares, es que eh, nos llama muchísima atención, que en un lugar que pensamos que es tan pequeño como Puerto Rico, pasan tantas eh, cosas. Hemos citado algunas eh, y seguimos eh, citando otras, eh, por ejemplo, los Hacho Centeno. ...en este caso es un personaje que corresponde a un campesino... ...que vivía en el centro de la isla a mediados del siglo XX... ...decían que solía pescar para alimentar a la familia... ...y que solía cargar siempre consigo una cruz de madera... ...cuentan que un día volviendo a casa de noche... Eh, ...bueno, se le consumió todo lo que tenía para alumbrar el camino... ...y no se le ocurre otra cosa que con el último fósforo encender esa cruz... ...que llevaba siempre como protección encima... ...llegó a casa, pero pocos días después se enfermó y murió... ...y dicen que eso fue un castigo por haber quemado la cruz, ¿no? y que eh, ya como fantasma se le obligó a recorrer el camino de vuelta buscando las cenizas de la cruz que había quemado. Durante décadas los residentes alegan que se suele ver a este hombre eh, deambulando con el resplandor de la cruz eh, en sus hombros, acompañándole hasta volver a casa. Eh... Para algunos eh, bailar es eh, también eh, deambular, da, danzarlo es, eh, tiene esa parte. Y lo decimos eh, porque también hablamos eh, del caso de la dama del baile. Este caso, fíjate que yo lo he oído en varios países. Es uno de estos casos como la mujer de la carretera, ¿no? Que se han hecho famosos y comunes en varios países, en las tradiciones. En este caso comentan que en la década de los 70, eh, bueno, se hizo muy famoso el caso de una joven que normalmente eh, bueno, se encontraba cerca del cementerio. Normalmente cuando encontraba algún chico que pasaba por ahí, por la zona, eh, pues eh, normalmente el chico se paraba y le decía, oye, ¿qué haces aquí? Eh, ¿Te acompaña a algún sitio? Ella normalmente accede a que la acompañen, eh, acaban tomando algo, acaban yendo a bailar, y cuando la noche acaba, el chico la deja en su casa. Lo curioso es que cuando el chico vuelve a la casa para preguntar por la chica, al cabo de unos días o al día siguiente, la madre de la chica dice que la chica murió y que ya no está ahí, y ...que su tumba está en el cementerio local... El tema es que cuando el chico acude al cementerio local Suele encontrarse algo que dejó a la chica Bien sea una chaqueta, bien sea una fotografía en la lápida Que identifica a la chica que le acompañó Algún dato que hace que el hombre, pues imagínate Se quede de piedra viendo uh, que la chica que estuvo con él toda la noche Y de la cual seguramente se quedó prendado es un fantasma Hay muchos eh, casos en muchos eh, países En cada lugar eh, tiene su idiosincrasia Pero eh, está extendida esta historia de la dama del baile eh, conocemos eh, sí. más casos en diferentes eh, países que son eh, similares, bueno, y hasta cierto punto es eh, lógico, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que, a ver, es un poco como lo que decíamos, como la dama de la curva, ¿no? Son estos personajes que acaban siendo leyendas populares que ya no sabemos exactamente qué parte es verdad y qué parte es ficción o qué parte viene simplemente pues de, del saber popular, ¿no? Esas historias que se arrastran y que muchas veces compartimos entre diferentes países y que acaban siendo pues una, casi una, una tradición del lugar. Y vamos a finalizar ese repaso hablando de El fantasma de la cadena. Bueno, es curioso. En este caso eh, hablan de una persona, a veces se refieren a esa persona como un hombre, a veces como una mujer, que piden, por favor, que la, que la lleven, que la transporten hasta eh, la cuesta de la cadena, entre Añascos y Guara. El caso es que esta mujer, que suele pedir que la transporten aquí, entran en un coche... Y cuando ya lleva un cierto trayecto, de repente, ante los ojos del conductor, desaparece. Nuevamente hablamos de una especie de dama de la curva, lo que ocurre que en este caso a veces es, a veces es mujer, a veces es hombre, y siempre está en el mismo tramo, que es la cuesta esta justamente de la cadena, que por eso eh, de ir su nombre, no la, el fantasma de la cadena. Fantasmas y casos extraños, eh, casos eh, de lugares encantados en Puerto Rico, este lugar eh, fascinante, hemos citado algunos, pero hay muchísimos además, eh, y lo hemos hecho aquí en Ecos del pasado con Laura Falcolara, eh, que por cierto la semana que viene nos va a comentar eh, más cosas, eh, pero quien quiera conocer algo, eh, se prepara y se avecina a un verano fantástico de viajes en rutasmisterio.es, está toda sí. la información. ...y pronto vamos a contar muchas cosas, ¿eh? Bueno, podemos adelantar eh, una cosa... ...que es que este año van a haber dos viajes distintos... Uno eh, que va a ser eh, a caballo entre julio y, y agosto liderado por ti, es un viaje pues eh, un poco a hacer la Europa nazi, ¿no? eh, estaréis, visitaréis Varsovia, Polonia y campos de concentración y todo lo que fue la historia, yo creo que una de las historias más duras eh, que podemos recordar del siglo XX y por otro lado, pues Lorenzo y Servidora eh, acompañaremos a otro grupo a finales de agosto, la última semana de agosto, a República Checa y bueno... Hablaremos Praga, Bratislava, el famoso castillo de la Condesa Sangrienta. Así que la semana que viene, que seguramente ya tendremos los dos viajes colgados, pues profundizaremos. Tú nos, me ayudarás a mí a explicar el vuestro y, y también hablaremos del otro, por supuesto. Por supuesto, hablaremos de los dos. Se puede conocer toda Europa en vuestra compañía, en Prisma Publicaciones, en rotasmisterio.es. Está toda la información, se actualiza y vamos a contar a partir de la semana que viene muchas cosas. ¿eh? ¿Verdad, Laura? Por supuesto. Así que ya sabéis que, bueno, nos vemos en breve. Será aquí en Ecosen del pasado. Muchas gracias. Buenas noches. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta el caso de la abuela espía roja. Mujeres con Historia ...en una típica casa inglesa adosada del barrio de Besley Heath, ...al sureste de Londres... ...vivía una anciana ya viuda... ...cuya pasión era hacer mermelada... ...un dulce, muy valorado por sus vecinos... ...y su hija Anita... ...lo que nadie se puede imaginar... ...es que aquella mujer de 87 años... ...con apariencia de fragilidad muy cordial y servicial... ...era en realidad una espía... ...que había estado traicionando a su país durante más de 40 años... Así se desveló en 1999 en el afamado periódico The Times. Joan Elizabeth Stalny? Unidad especial. ¿Qué ocurre? Se le acusa de 27 infracciones de la ley de secretos oficiales. Acompáñenos. Melita Norwood, alias Hola había sido descubierta por culpa de un camarada desertor llamado Vasily Mitrogin este era un exagente de inteligencia ruso que para salvar su cabeza vendió información a los británicos de los agentes ingleses que espiaban para los rusos en total unos 200 espías dicha información se clasificó como archivo Mitrogin Lo curioso del caso es que Mitrohin desertó en 1992 y tanto el gobierno inglés como el MI6, el servicio de inteligencia británico, decidieron ocultar la información sensible sobre el caso de Melita Norwood. Las razones que dieron fueron que no querían informar a la población de los secretos armamentísticos que había estado revelando durante esos 40 años la anciana. ...y también que el MI6 prefería ocultar su ineficacia... ...al no detectar en ningún momento... ...que esta abuela de aspecto inocente... ...había sido una de las mayores espías del país... ...mientras ellos estaban en la Inopia. El caso salió finalmente a la luz... ...siete años después, en 1999 cuando el propio Vasily Mitrohin escribió un libro donde contaba su historia y desvelaba la identidad de los 200 espías británicos que habían estado trabajando al servicio de la KGB, resaltando el caso de Melita por su especial relevancia. Hay un expediente que la sitúa en 1938 en la Universidad de Cambridge. It's getting late. I'll be on my Resulta que Melita fue la espía más antigua y duradera al servicio de la KGB. Fue más lista que el famoso quinteto apodado Los Cinco de Cambridge, incluido el legendario espía Kim Felby, al que mi querido Fernando Rueda admira tanto. Melita era hija de simpatizantes comunistas. Su padre, de origen letón, llamado Peter Alexander Sirnis, publicaba un periódico llamado The Surgeon Worker, a Labor and Society Journal, donde incluía artículos sobre Trotsky y Lenin, mientras su madre, Gertrude Stidman Sirnis, era una activista sufragista. Y en aquel ambiente reivindicativo por los derechos laborales y de la igualdad y derechos de la mujer... ...fue creciendo Melita, quien se unió al Partido Laborista Independiente en 1930, cuando tenía 18 años... ...entrando a formar parte del Partido Comunista un poco más tarde. En 1935 fue reclutada por Andrew Rommstein, un miembro muy importante del Partido Comunista Inglés que era agente de la NKVD, precursora de la caja rosa Ese mismo año contrajo matrimonio con Hillary Nussbaum, profesor de matemáticas de padres rusos, que cambió su apellido para que sonara más anglófano por Norwood. Melita resultó un activo muy importante para la inteligencia rusa, ya que desde 1932 tenía un puesto privilegiado como secretaria en la Asociación Británica de Investigación de Metales Ferrosos de Euston, en Londres. Estoy buscando ayudante, viene altamente recomendada. Mi especialidad es física teórica. Algunos miembros del gobierno no saben qué hacemos. Y a mí, se me permite saberlo. En la empresa donde trabajaba Melita se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial investigaciones secretas para conocer las propiedades del uranio con la intención de desarrollar armas nucleares para el gobierno británico investigaciones que estaban a cargo del jefe de Melita, director del proyecto Nadie sospechaba que ella fotografiaba los documentos secretos para informar a los rusos la única persona que lo sabía era su marido quien también comunista aprobaba su peligrosa misión en Cambridge se relacionaba usted con comunistas ¿quién la politizó? mi pequeña camarada los rusos te necesitan la bomba debe ser comunista Melita entró a formar parte de la banda de Bullwich Space en Londres. Pero en 1938, tres de los principales miembros fueron descubiertos, condenándolos por espionaje entre 3 y 6 años. Ella temió ser descubierta, que los servicios secretos británicos encontraran algún papel que delatara su implicación, Pero tuvo suerte y en ningún momento fue investigada. Los rusos tuvieron problemas internos con las consabidas purgas y Melita pasó a formar parte del GRU, el Servicio de Inteligencia de Ultramar de la Unión Soviética. A ella, en realidad, pues le daba igual. Su trabajo consistía en lo mismo, pasar información sensible correspondiente a las armas atómicas. En 1965, el Servicio de Inteligencia Británico se dio cuenta que el puesto que ocupaba Melita era de alto riesgo. Su acceso continuado a los secretos de armamento podría poner en peligro la seguridad del país, pero de nuevo Melita volvió a tener mucha baraca y ni tan siquiera le interrogaron. Por supuesto, los rusos estaban encantados. Melita periódicamente les informaba de los avances británicos, permitiéndoles crear una copia de la bomba atómica británica y realizar avances tecnológicos muy significativos. Y así estuvo esta espía roja informando de cualquier novedad o cambio relacionado con el armamento del ejército británico durante muchísimos años hasta que se jubiló su marido el único que lo sabía muerto en 1985 se llevó el secreto a la tumba y la única hija de ambos desconocía la doble vida de su madre a la que consideraba una mujer normal Y convencional. Mamá, ¿creen que podrías formar parte de una red de espías de Cambridge? Es una pesadilla. ¿Cómo puede pasarme esto? Pero todo se precipitó cuando en 1999 Vasily Mitrokin publicó su libro titulado Los archivos de Mitrokin que el periódico The Times compró para ir publicando periódicamente cada semana cuando le llegó el turno al caso de Melita Norwood todos los británicos, en especial su familia, vecinos y por supuesto su hija, yerno y nietos alucinaron con la historia sabían que ya tenía ideales comunistas pero jamás sospecharon que esta anciana de 87 años había sido una auténtica espía. Según el exagente Mitrokin, gracias al agente Hola, nombre en clave de Melita, Stalin sabía más del arsenal nuclear británico que los propios miembros del gobierno inglés. Una vez destapado todo, el MI6 no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y Melita fue detenida e interrogada. ¿Cuándo entenderán que pierden el tiempo? No lo hacemos, ¿verdad, señora Stanley? En efecto, Melita terminó confesando que sí, que había sido espía al servicio de los rusos y además que lo había hecho por sus ideales. Y por lo que realmente le dictaba el corazón. A mis años todo queda ya un poco lejano y borroso, pero nada de lo que hice fue por afán de lucro. Creo en la paz y en el socialismo, y quería que Rusia estuviera a la altura de Alemania y de Estados Unidos. Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move Everybody is watching you feel like home. You're like a dream come true. Melita nunca recibió ningún ingreso económico por los servicios prestados a los rusos. Ella espió con el convencimiento de que hacía lo correcto. Y vivió toda su vida en la misma casa que había alquilado con su marido en una zona de los suburbios de Londres. Cuando los periodistas le preguntaron si se arrepentía de lo que había hecho, ella no tuvo ninguna duda y contestó, volvería a hacerlo. Luchaba por los vivos. ¡Yo amo mi país! El 17 de abril se va a estrenar la película La espía roja basada en los hechos reales del caso de Melita Norwood. El director Trevor Nunn se toma varias licencias como no usar el verdadero nombre de nuestra protagonista de hoy ya que la película se llama Joan Stanley, poner como leitmotiv de la traición el amor que siente la protagonista por un joven comunista y también que en vez de tener una hija, tiene un hijo. Quiero agradecer a mi compañera Carmen Sabido su colaboración. E informaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película La Espía Roja, protagonizada por la gran y oscarizada actriz británica Judy Dex. Y os preguntaréis qué fue lo que finalmente pasó con Melita Norwood. ¿Fue detenida? ¿La acusaron de alta traición? Pues resulta que no. Melita Norwood finalmente no fue acusada de alta traición porque de nuevo la suerte le acompañó. I'm a fool to hold you ella acabó sus días en 2005 en total libertad, llevando una vida normal como antes de que se supiera su gran secreto Piensa con el corazón y no con la cabeza. Ni te imaginas lo importante que eres Desde luego que era muy importante, porque fijaros, en 2014 se reveló que la KGB consideraba y tenía en más alta estima las labores de espionaje de Melita Norwood que las realizadas por los cinco de Cambridge. Y recordad, si queréis ampliar más información, el próximo 17 de abril se estrena La Espía Roja, aunque el título real es Red Joan. Yo desde luego no me la perderé. ¿Y tú? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los animales también tienen un sexto sentido y hay investigadores que han estudiado sus extrañas capacidades. Hoy vamos a hablar de alguno de esos casos y lo vamos a hacer con un investigador fantástico, un amigo del programa, un amigo personal, alguien como Carlos Fernández. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Carlos, el sexto sentido, normalmente atribuimos la palabra sexto sentido por eh, dar un término genérico, a las personas, a los humanos, pero no nos olvidamos de que existen muchos más seres vivos en el planeta. Están los vegetales y también están los animales. Todos parecen que tienen algo que contar eh, sobre este tema y en el caso de los animales hay muchísimos casos, ¿eh? Sí, sí, hay casos en todo. Desde animales, desde la mayoría de animales de compañía, ¿no? perros y gatos, porque son los que más frecuentemente vemos y, y, y están con nosotros o conviven con nosotros, pero también otro tipo de animales como aves o, o otro tipo de animales también son capaces de sentir, aparentemente, eh, ese o de percibir más que nada emociones, no una una percepción literal de una información concreta que como la comunicamos los humanos, sino una más que nada son emociones y sensaciones, que, los, que está, hay diferentes estudios y casos muy bien documentados en los que sí, que hay eh, que evidentemente hay esa percepción, ¿no? esa percepción es trascensorial. Tú comentas alguno de esos casos en este artículo, un artículo de la revista Año Cero, un artículo que ya puede leer la gente y que eh, nos demuestra que existen investigaciones eh, muy serias. Vamos a comentar alguno de esos eh, casos, porque... Todos son extraordinariamente sorprendentes, ¿eh? pero uno de esos casos es ¿eh? que tú fitas un animal que presentía, una mascota que presentía la llegada de su dueño, pero no cuando estaba cerca, sino cuando estaba en otro continente y embarcaba en un barco. Sí, así es. Este es el caso de, de un perro llamado Jackson que era, que vivía con una familia de Virginia y no solo sabía cuando llegaba el autobús De, sus, de los de los pequeños de la casa, el autobús escolar, sino que eh, sabía con la antelación cuando el, el, el hombre, eh, que era capitán de barco, que eh, llegaba a su casa en horarios y eh, días y en horarios impredecibles, el perro era capaz de, de detectarle su presencia y se ponía alerta eh, mucho antes de que, de que llegara. Y este es uno de los muchos casos que, que investigó eh Rupert Sheldrake, que es eh, bioquímico de la eh, doctor en bioquímica por la Universidad de Cambridge y que realizó un trabajo eh fantástico, monográfico, sobre, sobre estas percepciones de los animales, en los que en vez de eh, utilizar las técnicas que se hacían en los años 50, en, en, en el siglo pasado, de eh, tratar de probar por estadísticas La, estas percepciones, pues él eh, documentó casos eh, con, con rigor, ¿no? es decir, casos muy bien documentados y casos que no dejan lugar a dudas, y por supuesto se desechaban eh, cuestiones, pues por ejemplo, como el olfato, el agudo olfato que pueda tener un perro, no que puede oler en, con viento a favor con más de un kilómetro, o, lo, o, lo, o los ruidos o las asociaciones de de sonidos que muchas veces pues podrían eh, ser motivo de alerta en el perro. En este caso y en otros muchos que algunos se contarán en el artículo, pues eh, se, se tuvo se desecharon este tipo de, de cuestiones porque había una, una era algo totalmente impredecible, sin embargo el perro sabía Cuando, cuando la, la persona se pues, iba a llevar a casa incluso hay un caso que ha podido ser notificado vía, vamos a decir, notarial eh, por lo menos eh, las cámaras de vídeo han sido testigos eh, de que estos fenómenos son reales y son inexplicables sí, en los casos de que, que estamos hablando, muchos de ellos eran con, eh, se utilizaban cámaras, pero también se utilizaron cámaras, por ejemplo en otro de los casos que contó en el artículo que realizó una universidad británica en el Parque Nacional Yaganache, de Perú, y eh, que eh, colocó eh, unos sensores de movimiento en, un, en el Parque Nacional, en una zona especialmente sísmica. Pues notaron que 23 días antes de que se produjera un terremoto de escala 7, siete en la escala de Richter, eh, pues los animales comenzaron paulatinamente a, a, a disminuir su actividad, hasta llegar prácticamente a cero el día el día que se produjo el terremoto, ¿no? Esto que a todos nos suena, ¿no? De que siempre escuchamos de que bueno, los, los animales son capaces de el terremoto. en este caso la la Universidad Británica de Angus Ruskin pues eh, hizo un estudio en lo que demuestra este este este aspecto de quizá conocido, pero eh, que había que que demostrarlo, ¿no? O sea, De que, los, de que los animales son capaces de predecir los terremotos este caso y otros eh, casos se encuentran en esta información en este artículo que has eh, publicado sobre los casos eh, más espectaculares en de ese sexto sentido de las investigaciones científicas que han existido, casos espectaculares relacionados con animales y se encuentra en la revista Año Cero, tú eres el autor eh, y hoy has estado con nosotros eh, contándonos algo, Carlos Fernández muchas gracias, muchas gracias a vosotros